Screen, the dreadful poem scrawled upon the front of the page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride with we're feeling over knees. He briskly frisked the tommy maid, dropping the print out and stays and indebted. 1998 show, the situation tragedy. Grand slick with soap, cliffhangers with no hope. The Water Gallery, the Platted Gallery. Murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors twirl, seldom if the show is through, the silent looks await the cues, but the fools and bashful smiles, like lassie in 1998 show a tart song no one ever sings. The country as line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets the and scream. joder, Claro. entonces, a ver, eh, ya sabes que estoy en Edonia, eh, porque, bueno, pues, si, oño, que, porque suena tan alto, ¿No? a ver, tengo que verlo, asina, ¿Sonaré bien o no sonaré bien, tiene razón aquí, este rapaz que está conmigo, que, que no habiendo, no habiendo, eh, auriculares de por medio, el, el programa faise mal, faise mal, did lo uno que tengo aquí, ¿Eh? y, y, ese, y ese uno que tengo aquí para agarrar el micro para, para que claro cuando miro para, para el otro día pues, siéntese me se me peor yo ¿no? mayor bajo la, la voz del micro y bueno esto no puede ser tengo ya el estudio lleno de gente esta noche yo que siempre me quejo de que ah, no viene, de, estoy en un bien estoy un aburrimiento ¿eh? la gente pasa de mí pues resulta que esta noche tengo conmigo nada no menos Capilar Borbónica, ¿eh? <risa> tengo también al, al Nardo, ¿eh? aquí... Me nardo a... es caballero. Sí, uy, uy, uy, uy, que alguien, hay... ay, joder, oye... Tengo un problema muy gordo con el micro también, porque... porque... Ay, bueno, eh, y, y eso, que, que tengo la Pilar, tengo el Nardi, y, y tengo nada no menos que al Raposo, ¿eh? Después de tantos años tengo el Raposo. Buenas noches, Raposo. Buenas noches, ¿Y superanedónico, un placer estar aquí contigo, por fin. Hostia, por fin, ¿eh? Después de, después de tantos años... Oye, mando huevos, ¿eh? Entre tú y yo lo menos sumamos... Ah, pues ventañinos de radio, tranquilamente. Oye, pero todavía todavía no se que ir regular bien los patos, ¿eh? Y a la hostia, <risa> yo, y a la hostia bendita. ¿Cómo sube eso? Así. Ah, a ver, ¿estamos en el sitio? Eh, oh, María A ver, perdonad. Resulta que eh, no se escucha. tenemos eh, a una amiga en el chat. Eh, vamos a poner vamos a poner algo para algo. porque parece que no, se, que no se siente. Cago en la leche. Qué pena. y una pena porque bueno pues aquello que tampoco se sienta ahí Hostia. esto ya es un misterio no se siente por la fm tampoco a ver no sé siéntese me no. ah qué estás moviendo todo el día sabe dios bueno anda qué vamos a hacer bueno pues siempre siempre quedará siempre quedará el, el podcast Bueno, voy a ponerlo aquí. Ya que somos, tenemos una amiga común, ¿eh? Que es la la, la, la, la, la mi amiga María, ¿eh? la guatemaltecuca, que tanto le gusta la, la radio Cuca y ah, eso se escucha el Raposo y a mí no se me escucha. Ah, <risa> espera a ver. Y, y siente ahora, María. A ver, tienes que decirme. Te escucho vagina, Nedónico. Vale, entonces, a ver, voy a hacer una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver si así marra me lo mejor. Vamos a subir aquí el mando y... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, se sí, sí, sí, sí suena. Ahora, oéjame mejor, María. Por Dios, ponme de algo, yo quiero que, que me sientas, por favor. ¿Eh? Tengo aquí el, el, el volumen de, de grabación al, al ciento y la madre para que me se sienta mejor. Te escucho, vagina, el nedónico ni diciendo. Bueno, anda. ¡Raposo! fai favor, ven para acá. ¿eh? Que todavía no desiste nada. Eh. Saluda a la gente. Bueno, buenas noches a, a toda la gente que seguís este programa tan mítico y tan y tan grande del de anedónico miserable, y un, un abrazo muy fuerte a, a Guatemala, Guatemala Unida. Menos mal que, oye, yo, yo una gozada, yo una gozada, que dice, Guatemaltecuca, cuca, muy buena, muy ¿vale? bien, entonces y que, que siénteme, si me sintió decir lo de la, la Guatemaltecuca, y cuca, que siénteseme bien. Oye, ¿cómo ya la historia esta que, que el micro parece que satura y el tuyo no? Joder, a bajar. Un ancho. es que este, al tener esta movida aquí? No, nah, pero si el tuyo va bien. Sí, ¿eh? Es si la cuestión. El tuyo va bien. Y el mío, el que. Al final. Va, ah, mira, Diz María, ahora te siento perfecto. perfecto menos mal, menos mal, menos mal. No. Menos mal. Bueno, pues arranca el programa. <risa> arranca el Hola programa. Bueno, sí, sí. <risa> vamos a poner el fondo. Perfecto. ¿Viste qué guapo y el fondo? Joder, qué en bueno, la mar. ¿Este fondo cuántos años nos llevará conmigo? También. Una década, tranquilamente. Bueno, Raposo, eh, ¿cuántos años llevabas queriendo venir a este programa? Pues unos cuantos ya, ¿Eh? seis o siete. Bueno, eh, hay un año y medio ya por estas fechas, bueno, pues por lo menos conseguí yo ir al tuyo. Sí, sí. Tenemos un serio problema, tenemos un serio problema. Esto de, de que yo faga el, el programa cuando arranca la noche y tú fagas el tuyo cuando, sí. cuando arranca el día, pues claro, imagínate... Eh, yo, yo un verdadero problema. Y tú que, bueno, por fortuna, por lo que veo, tú no tienes necesidad de dormir estas cosas, entonces vienes por la mañana, vienes por la noche... Ya, ¿no? pero por la noche cuesta, me cuesta. Y eso que empecé haciéndolo a las 11 de la noche, la, cuando empecé aquí en Radio Cuca, pero también era 10 años más joven, a ver... <risa> y también, y también. ¿Costaba menos trasnochar? Bueno, yo la verdad que eh, arranqué a las 10 de la noche, y ya ves... Eh, poco a poco pero van notando su villero ya llevaban cuatro añinos, no cuatro años no dos y pico que lo fue goles nueve pues bueno que vamos a qué vamos a que vamos a hacer oye eh, venía yo esta noche y bueno todos los jueves la, la gente que está de sentir el programa ya que dice Qué diferente se escucha el reposo, dice María. ¿Será por el horario nocturno? Claro. Pues a lo mejor, a lo mejor y es por el horario nocturno, eh. Hombre, que estoy de invitado, estoy de invitado y cuando y, y es diferente. Pues, comporto me más aporte ah, este mejor. Claro. Oye, que nada más, más, o menos ya sabía toda la gente que que te ha de sentir esto que yo lo ...eh... Ceno, ...ceno en casa la abuela, cosa que está cosa que está muy bien básicamente por eso de comer comida cocinada Ay, y tal. No. ¿eh? ...que yo de normal me como comida cruda... ...básicamente porque si hay que cocinarlo ...me perece y tal... ...entonces eh, paso, paso de todo... ...no siendo una cosa que descubrí... Y, ...y que yo una gozada por los días que me toca comer en el en el trabajo... ...hostia... Hoy, ...hoy salí tío... ...metíme al supermercado que está allí... ...y la idea ya era comprar un cachupán... ...y una lata de lo que fuera... ...pues hacemos un bocadillo... Pero coño, miré yo para pa el mostrador de, de, de, la, de pescadería que tienen allí y dije yo, qué coñones, voy a, aquí a darme a eh, un, un homenaje. Y fui para allá y dije yo a la pescadera, a pescadera, ponme, ponme un, una, una raja de salmón. Hostia, la pescadera muy baja, aquí es la así, más gorda, más flaca, está eh, sí, también y tal. Oye, púsome la rajina de salmón, llegué yo para pan del trabajo, metíme para... para pa eso que llamé en office, que yo toda la puta vida llamé del sitio para comer, pero llámelo en el office, eh, en ese sitio, bueno, metíme para el office, tenemos ellos microondas, oye, tres minutinos en el, en el microondas, el coso y salió ahí una rajina de salmón, madre de Dios, qué gusto que daba, y claro, siendo bajo como soy, pues eh, sabiendo que, eh, que puedo hacerme un, un pescado al horno ahí, La de Dios, pues luego cuento lo de oh, hostia, que estoy de pescado al forno. Me cago en la mar, como se nota que trabaja y se que yo asalariado. Hostia, la de Dios. Bueno, pues quitando eso, normalmente como crudo, porque soy, soy, muy, soy muy vago. Y entonces lo de ir a, a cenar a, a Calagüela, pues son y una, una verdadera gozada. Y todos los jueves, cuando estoy en Calagüela, eh, aparte de cenar, cosa que está muy bien, vemos la tele juntos. Y vemos el Laura Caigo. ¡Y vemos el boom! Oye, que te tengo que contar... Ah, yo... Claro que tienes que contarme la historia de... de, de... Porque aquí, aquí no lo veis? Bueno, estaba yo diciendo... Tengo aquí mucha gente, tengo al, a, a la Pilar Borbónica, tengo al Nardo, tengo al Raposo... Al final pasé un poqueñín como, como a mí, lo que os pues cuento yo siempre, de que eh, digamos que, eh, que hay un hardware... ¿eh? y yo normalmente los jueves para la noche cargo el sistema operativo anatónico miserable, ¿eh? y es el que furrula en este momento, y es la cuestión que digo siempre, conocéisme cualquier otro día entre semana o lo que sea ¿No, que, no, que no soy este, que llevo otro sistema operativo que está cargado en este hardware el, el, el aquel amigo raposo, lo que pasa que tiene tiene un rollo tío para combinar los, los, todos los sistemas operativos ¿eh? joder, y la hostia y la, la hostia bendita Y entonces resulta que, coño, que fue al, al casting del boom. Voy, voy. Ah, al ¿no final, fuiste vida. Al final y el lunes este y próximo. Ay, al final la avisaron nos queda el próximo, sí, sí. Y el próximo. Tenéis eh. que tener cuidado. Yo estuve fichándome en una cosa en Muy los complicado, últimos... complicado eso, tío. No, nah, no, nah, no es complicó ni estoy. Mucha suerte que tenéis. Eh, igual, pero la, la, la tela allí que yo estoy viendo, ¿eh? Que, oye, tan contentos teniendo ahí a, a estos que... que lleven ahí un año y pícola de mi madre y entonces quieren que sigan sí? no me los rapaceos esos son muy buenos hay que decirlo pero oye yo yo viendo que estoy viendo que, te, que te están metiendo una pandilla lerdo esto les el manes para pa, joder normal que ganen los otros imposible ¿eh? eh, no nah, sea, yo vi que tienen yo creo eh, bilo, no lo había visto nunca vi lo esta semana y vi un par de veces y, y les preguntes Bueno, tienen estudiadísima la gente que va. Sí. Preguntaron yo a una gente de 60 años que quién era el primer monstruo de Pokémon. Sí, sí, O lo no sabes sí, por tus nietos o, o, o ni idea. Entonces, claro, ellos saben también un poco. Nada, suben yo, yo, guapamente con el tema de, de que quieren que, que, que sigan esos, pues, joder. Pero a no. los lobos, vamos a comérnoslos. Los, los, los, <ríe> los A comer a, a los lobos. Bueno, anda, pues no sé. Oye, el día que salgas se avisa, ¿no? Bueno, de mano a ver si pasamos el casting. Eh, no dudes, joder. Bueno, qué grande. Sí, hombre, porque tú ya tienes aquí un, tienes una experiencia en los medios, ¿eh? Una década aquí saliendo. Pero la cámara y es distinto, ¿eh? Eh, es diferente, sí. pero joder, sí. Córtame, tío. No sé, yo de mano, si me ponen una cámara delante y un salgo, pero bueno, oye, y ¿eh? A ver, a ver, venís arriba. Bueno, anda. Y hay pena, y hay pena, porque digo yo va ah, a echar aquí un, un rato raposo contándome contándome el casting. El martes que bien, el lunes que viene. Ah, bueno, y el lunes, porque yo debo decir yo, si el martes hay un problema grave, y que si ya el martes el casting, nunca estás para hacer el, el top programa, y si nunca para hacer el top programa, la mía casa automáticamente llénase de mierda. ¿eh? ¿Eh? Llevo una década limpiando con el raposo. Bueno, Yo una mentira un poco un poco tal. No llevo una década limpiando la casa con, con la obra del Raposo de fondo, porque al principio lo que hacía y era planchar. Wow. Sí, lo que pasa es que después fue cuando descubrí que eso de planchar y un atraso y que no ya es necesario en absoluto. Y una pérdida de tiempo. Sí, yo estoy casi casi convencido que yo una de esas cosas que los poderosos Nos fa en creer que es necesario, sencillamente para amargarnos un poquitín más la vida. Pues sí. ¿Eh? Pues sí. Porque ya antes, cuando planchaba, bueno, pues, yo tampoco nunca me disgustó especialmente, pero pero a, a, agradable lo que se desagradable agradable, no un ye. O sea que, oye, va, yo, estoy convencido que sí. Entonces, aquello lo para planchar, pero bueno, eso duró poco, ¿eh? porque ya de la que empezó el raposo, ya estaba yo en mi última época plancheril, sí. Sí, sí. Después descubrí que yo como bagu como buen bagu que soy, claro, yo eso de limpiar y que si quitar polvo, que si fregar, eh, por favor, no, eso no. Entonces una manera en la que descubrí que podía hacerlo, pues claro, en los momentos en los que ya pues ya era problemático andar por casa, por los montones de mierda, por las esquinas y tal... Dice yo, bueno, pues igual si pongo música de fondo... ...me distraigo y tal... ...y oye, coño, empecé yo a sentir el... ...y oye, si pongo el rapacéste que pongo para planchar... ...igual también me sirve... ...coño, sirvióme, sirvióme, sirvióme... ¿eh? ...sí, conste que de alguna vez también... para subir de casa para el trabajo... ¿eh? ...tienes una... ...tienes una, una movida guapa, Raposo... ...en el programa... ...que llegue a a la gente... Y entonces, ah, de esto que te levantas un día, cago la puta, subir a trabajar, yo claro, encima, juntas eh, que de la mi casa, el trabajo, y esto cuesta está arriba, y esto cuesta arriba, entonces claro, si ya estás de mala gana, ¿eh? son, son siete y pico la mañana. Eh, ...fue free, llueve, y todo cuesta arriba, cago, Dios, cago no sé qué. Oye, pongo la, pongo la hora del reposo en el. Qué grande, Hostia, es. va, joder. Joder, pues agradece mucho que preste así, ¿o? Que bueno, sea hombre, pues presta, presta. ...la cuestión de animar. Y llega una, una cosa curiosa, porque saben lo, los, los que están de sentirme, que yo no paro de despoticar contra <risa> los programas de, de, de <risa> música. <risa> Hostia, de verdad Bueno, incoherente, más incoherente Imposible porque ahora hago yo también Un programa de música de, de, de, Ya que si no pues con el enemigo esto pues, que dicen, de, de, de no Muy buen programa además haces bueno, me, Agradece Pasa un poquillín como con este y, y, Yo no lo hago para hacerlo bien ni, ni que guste a nadie Yo encantado que guste Pero fue una manera que pues yo, Voy a En, en, en vez de hacerme yo listez de reproducción Para pa, va a ir escuchando por la calle, voy a hacer un programa de radio con, con las listas. Y compartiles, claro que sí. Claro, y, y va la gente y gusta. Y me más Oye, yo encantado. <risa> <risa> Hostia, el, el otro día, bueno, compartimos aquí el, el raposo y yo, y otra muy tracha más gente, igual 100 personas más. Una, una cena muy guapa que hacemos todos los años. La gente que, que curramos en el... En el chiringuito este de las fiestas de Ubiel de San Mateo, que sempre sempre vos cuento, en el toda la gente que que trabajamos voluntariamente en el pinón folilla, después hoy juntamos y tenemos ahí una una cena en común donde básicamente nos peleamos con canchos de centoyu, peleamos la de dios, pasa que es mi gins de nadie. Este año ni este año ni un estaba estaba muy pacífico pasa de todo. Y luego, que si sí, una tortillina, que si sí, tal. Y después la parte guapa que llegue, que llegue la música. A la casadilla, tío. A la casadilla, a la casadilla. Yo <risa> <risa> la comí por primera vez gracias a ti este Hostia, a la casadilla, tío. Que <risa> <risa> <risa> <risa> lo básico. Yo voy a esa cena, <risa> la, la música está bien, y <risa> hablar con los colegas y tal. Pero a la casadilla ya, <risa> ya, oh, ya la motivación <risa> fundamental. Hostia, por pues la movida que bien muy rapaz que yo no conocía. Oye, dijéronme que, que yo estuve el que fue esto del oro de pastillas. Digo, ah, que sí, soy yo. Yo pensando que venía a pegarme, Bueno, ¡hostia, vaya guapo y no sé qué, qué y tal! Digo, ah, bueno, pues, pues alégrome. Pasemos otra vez, años ha, que, que vinome uno, ¿tú fues en Edonia? Sí, fue con Edonia y tal. Un, un chaval que no conocía de nada. Bueno, Oye, presta, básicamente. Porque este programa que hacían sin intención de que, de que gustase a nadie, sencillamente para hablar yo de las mis cosas, que nunca pensé yo que fuera a durar tanto. Mira, ya pues, eh, Tú cuando arrancaste, que acuérdame yo y todo, el, acuérdame del día que viniste. Viniste, sin un mal recuerdo, con, con Falquina. Eh? Fue fascina, ¿verdad? Con Falquina y con Benjo. Eh, Pero vino. me trajo Falquina. Benjo vino aquí a... echar un cable y tal, pero sí, sí, el que... Me encontré a Jorge y le dije... ¿Dónde vas? Voy para la radio. Yo voy contigo. Y mira tú por dónde viniste y quedaste. y quedé. Él marchó. El hizo aquí un programa, los replicantes. Los Replicante, sí. Estoy dando y la vara, que lo encuentro alguna vez por ahí, estoy dando y la vara para que vuelva, pero... Pero no debe de tener tiempo o algo así, porque no... pensabas tú de aquella Raposo que debes atar 11 ¿eh? años seguidos qué, qué va qué va qué va en la <ríe> y luego una cosa que cuento que cuento siempre yo arranqué no sé no sé si meses un año así igual antes que tú y la cuestión es que yo creo que tú lleves más programas que yo van más yo... programas de lo de Raposo que de Anedonia. pues no sé pues mira que siempre me... Digo joder, qué guay Abel que tú le en esas programas no falla. Pues pues sí. yo fallé en un par de ocasiones que fueron en las que fui a trabajar fuera. Fallé una temporada un par de meses que tuve trabajando en, en Valencia de Don Juan a 200 kilómetros de aquí. Fallé otra temporada esa más larga esa fueron 7 meses si no me mal recuerdo que fui a trabajar a Cangas del Narcea a 150 kilómetros de aquí. Coge raposo y marcha, marcha para Tailandia, que está en con miles y sigue haciendo la hora de raposo. Joder. No, pero cuando estuve en Almería viviendo, que fueron cinco o seis meses, no hice ni un programa. Coño, ¿eso cuándo fue? Eso no me acuerdo yo. fue... Joder, pues... Antes de ir para la India. Como un año antes de ir para la India. Estuve seis meses allí y ahí, esos seis meses sí que no hice ni un programa. Luego hostia, sí. pues entonces... Hostia, Creo que ¿qué? son trescientos... 80 y algo tío ¿Ves? no te digo yo más que yo, ¿Algo yo llevo así? si el de hoy se graba bien que esperemos que sí. que sí serán 379. ya ves o sea que mira tú ya ¿eh? estamos ahí estamos C a la, cajo en la ley cajo en la mar, dos o tres igual son 379 setenta y también tendría que contaros bueno, sé cuándo dice trescientos setenta pero por ahí anda por ahí anda cajo en la ley nadie no, lo que tiene oye que, que iba, si iba, que iba, si iba en a... Tailandia ala también que no. si en la India ala también no la al raposo que si qué sé yo, no sé si en Hong Kong también, lo burla de mi madre. Lo no, hice en un Vietnam. En Vietnam, eh, <risa> en, en Hong Kong, re, hostia, en Hong Kong levantéme el día y era mi cumpleaños y, y me había hecho Macintosh y el pistolero un programa... Joder. De, de feliz cumpleaños que me prestó, lloré yo allí como, como, como, como uno de Hong Kong, vaya. Estarían todos los hongkonetas ahí eh, mirando un patrón. Llorando todos conmigo de emoción. ¿Qué, qué pasa este rapado? Eh? Estaba, o sea, estaba, estaba en una habitación que había... Ah, porque allí son, hostia, era una, bueno, bueno, era una cuarta parte de este estudio. Estaba todo metido ahí. Aquí era todo, todo nervios y llantos. Joder, joder cómo me prestó. Y mira tú. Cuéntanos. Ese y el de antes de... De, Del de que me hiciste tú uno que, que también nudillo en la garganta que se dice, vaya <ríe> ya que no ves la, la preocupación que tenía yo porque claro, <ríe> yo no sabía no me quedaba claro si marchabas de vacaciones <ríe> o si o si Marchaves de, de, de, de para siempre, de chaves de hacer el programa entonces claro, hay una preocupación más que nada por, por ostia, claro tío, <ríe> imagínate a ver que tú que, que tienes Yo reconozco que, que no soy muy repugnante para el tema de la limpieza y tal, pero yo, cuando empieza a haber tanto polvo, que, que, pues, hostia, pues que no empiezo, puedes. Pensar, eh, que no suelo, claro, pues eh. claro, yo empiezo a estar preocupante, ¿eh? <risa> yo, oye, básicamente, cuando, cuando ya empiezo voy viendo que de hecho, güey, es, es pasillo, ya, ay, hostia, esto ya conviene. Y los cristales. Mira, estoy ahora en ese momento de empezar a ver que, que, que, que, en, que en la mi casa allí siempre de noche. Está siempre como atardeciendo, sí, por mucho sol cristales. que pega afuera. ¿Cuál eh, toca limpiar los cristales? Ay, qué tío. Va, tío, es verdad, joder. Cambia, ¿eh? Hostia, Uy, como no. los cristales. Oye, que yo una vez limpié los ¿eh? Hará unos 10 años o así. Justo antes de empezar a medonia. Sí, eh, por ahí, por ahí. <risa> más o menos. Mira, Dizmarie, eh, feliz decimoprimer aniversario. Gracias, María, joder. y hoy, además... Eh, no lo sé, eh, seguro que lo sabe María es mayor que yo, porque ella, ella la, la sintiente por antonomasia y, y sintió todo lo avío. No sé exactamente cuándo arrancó eh, Anedonia, si fue en octubre o, o si fue en este mes de fecho el año pasado, como no lo sabía para celebrar el décimo aniversario pasé, bueno, dos meses de, de festejos aquí, trayendo gente y la de mi madre, claro este año efectivamente estoy de décimo primer aniversario, y si ella me felicita hoy, casi me creo que, que efectivamente ¿eh? que es ella que es ella eh, que es ella gola el aniversario dime también aniversario Capicúa, como el invitado ¿eh? pues sí, también es verdad ¿eh? el año, yo mayo Mayo en mayo yo cuando... Ah, pues entonces igual, igual fascinas, ¿no? nos llevamos ni un año. Igual yo arranqué eso, en los sobre Payares, y, y viniste en, al mayo siguiente para acá. La de mar, me ¿eh? Vecinos. Estamos viendo ya para... Pa ¿Por la los, quinta? Los programas más veteranos de la cuca, tío. Eh, nada más estaba por ahí los, los capítulos prohibidos. que yo estaba empeñado en, en que cuando sí, sí, cuando eh. el nuestro compañero Tirolincio decidió dexalo, estaba yo empeñado en llegar a los 20 y difícil lo menos 18, 20, 22 capítulos por tal, pero perdese o moría en la orilla, tío. Oía Luyo mientras repartía pan en la, Ay, cuando, se en re, eh, cuando se ponía cuando se Bueno, cosa, cuando saltaban lataos sea, y, hostia, me joder. Pues era Decía, ¿cómo cambia el programa de, de los <ríe> capítulos al anedónico? Y bueno, y ahora la, la, les las ya ya... <ríe> ya lo que te cuento, tío, cárganse diferentes sistemas operativos <ríe> en este hardware y, y claro, ahí estamos. Eh, los capítulos, claro, cargabas un sistema operativo que no tenía ni nombre, me parece, Eh, eh, eh, de de pastillas, claro, cargo al pastillas, joder, pastillas, eh, y un rapaz agradable, no es <risa> como la neta ni como ser, que más así, pero bueno, eh, el pastillas, sí, ya y falizó, eh, alto contento, el de los capítulos, no, eh, si lleva un tristón de sí. la hostia, uf, hostia, tremendo, tremendo, y era así, pero muy buen programa. Ah, pues de hecho, morrer, manda huevos dos meses antes de cumplir los 20. Cago en la ley, nah, algún día retomaré, claro, bueno, retomaré yo, retomará cualquiera. Eh, por los capítulos pasó media radio, tío. No sé si. Javi también, ¿no? Javi, Javi fue de los, de los que los inauguró, vamos. Fue la idea de él, de fechu. Fue la idea de él y arrancó allá por Sunetu del año, creo, si no me equivoco, el 97. Va. 97, su netu del 97. Eh, verano, estaba yo. Además, al cuerdo me jodería que, como para no acordarse, estaba yo de vacaciones por, por Vierzu, me paz que ¿Eh? y contárenme me estos antes de marchar vamos a bancar un programa ahí en la ahí en la cuca y tal que va a ser así de, de literatura de aquella iba a ser de, de literatura erótica pero mira tú bueno no, no fue eso ni nada, al principio lo que pasa es que era una literatura erótica muy particular eh, porque juntaba el erotismo la violencia y la política una cosa muy ...pero bueno, muy prestoso, muy prestoso... ...y luego cara imagino... ...fue teniendo 40.000... ...conductores, ¿eh? ...sí, llamóse siempre igual... ...pero no tenía en realidad nada que ver... ...mismamente lo que... ...lo que hacía lo que hacía yo... Eh, ...en la última época... ...pienso que tampoco tiene mucho que ver... ...con lo que hacía Inciu... En, ...en los años anteriores... ...fue el que más años, yo creo que fue la persona... ...que más años estuvo conduciendo... ...conduciendo los, los capítulos... Pero sí, un programa mítico, yo pienso porque casi que se puede decir que hay el programa de la cuca. Yo pienso que pasamos todos por él, el bibliotecario, joder, Alberto el bibliotecario también mucho tiempo tuvo, tuvo subiendo, ya que llegó llegó a ver tiempos en los que igual ya unos 10 o 15 personas al mismo tiempo en el estudio, que yo era un poco más grande que este, el de el de Montegamonal, y ahí está, hemos, ya, joder, la hostia. pero nada como soy un miserable ¿eh? como por bueno, no doy miserable que, que soy pues pues morrió morrió en la orilla morrió ¿eh? al poco de tal a ver si bueno ¿eh? no, pues na, nada y es que pensaba que había más cosas en el en el en el chat pero de momento no lo sé otra persona bueno ese es el madero el madero ¿Quién Madero? Nunca me digas que aún no conoces el método de Madero. No. Yo deseo... Ah, vale, vale, vale. vale. de que vale. si están los dones y un Madero que se mete aquí a sentir el programa, lo que pasa que metes en el chat, pero pero nunca dices nada, <ríe> no dice nada. Ahí. ¿eh? Es, es la CIA. No sé. Y la CIA que te vigila, tío. Yo estoy más por la Guardia Civil de Pueblo. Sí. Eh. Pero bueno, oye, qué sé yo. Qué sé yo. Pero bueno. Bueno, y por cierto, quería aprovechar. Es Madero, Sí, y lujo Madero, joder, todavía... Te hago los saludado y todo y tal. Últimamente no lo saludo tanto. Hubo un tiempo que no venía. Ahora veo, llevo un un manes entrando otra vez. Y que... la magia de la radio, ¿eh? No saber quién... No saber quién está sintiendo ¿quién esto. ¿Estás sintiéndote ni... Mira, ya que ya que hablamos de eso, Raposo... Vamos, voy a hacerte una, una pregunta. A ver, yo pienso que la... Yo por lo menos la, la mayor sorpresa... Eh, que tuve de, de una persona que sintiera anedonia y que fuera totalmente inesperado fue precisamente María, la nueva Cuca Más que nada, porque de esto de decir, ver, imposible, tiene que ser mentira. ¿Cómo llegó hasta allí? <risa> Joder, sí que, yo, yo siempre decía más eso de nadie llega a la cuca por casualidad, todo el mundo llega por algún motivo. Entonces, claro, decía yo, ¿y qué motivo puede tener una persona del otro de la mar para pa llegar a la cuca? ¿Eh? Y al principio decía ah, es mentira seguro pero pero no, no, resultó ser verdad eh, tuve tuve de fecho más, claro en tanto tiempo, de, más sorpresas de, de gente que, que que coño, que de repente se metía ahí al chat, una persona que no conocía de nada y decía, oh, yo voy sintiendo los mogollón de años, lo que pasa que nunca me metí y tal, y me tomé para saludarte o un día de estar saliendo por la puerta y se juntaba saliendo un paisano, decime ella Tú ya es el lanadero incumensurable. Joder. ¿A ti no te pasó nunca nada de eso, tío? Pasóme una vez muy gorda de... de, de que, bueno, yo me moría de risa cuando me lo contaron. <risa> Fue un chaval que... Que lleve fotógrafo aquí en, en Oviedo. Ajá. Y marchó de viaje por Asia y estuvo por Filipinas y por no sé dónde, no sé cuánto. Y estaba en un pueblo de Filipinas, como si te digo aquí, poreño. No, no estaba Manila, no, era un pueblo por ahí. Y estaban en fiestas del pueblo, tío. Estaban por ahí... Bla, bla, bla. Y encontró a dos españoles. Yo, mira, respígame, tío. Encontró a dos españoles y dice, ah, que sois españoles, sí, somos de Madrid y tal. Ah, yo soy de Asturias. Y le dijeron, hostia, ¿conoces la hora del raposo? Y, tío, Increíble. Me llama el colega y me bueno, me escribe luego, me cago en tu... Tío, que me tengo que encontrar en el último pueblo de Filipinas ¿a alguien que me pregunta por ti, cabrón. Así, ah, esa fue la única, pero la más gorda que, que me hostia, pasó. Hostia, tío, sí, sí, qué bueno, vídeo, bueno hostia, qué, hostia, qué mucho bueno, qué me... bueno. Luego también yo la historia y que esos dos chavales que se topó allí Ajá. los conocí en Bangkok. Entonces, por eso fue todo que. Pero tú fíjate qué casualidad que dos chavales que yo conocí de Madrid en Bangkok estuvieran en Filipinas. Dos chavales en de un Madrid pueblo. que un rapaz asturiano conocí en Bangkok <ríe> y que después en un pueblo de Filipinas había otro rapaz también asturiano que conocí a su vez al asturiano de Bangkok ah, y allí también los madrileños. Ay, esa fue, esa Madre de Dios. Motivos cósmicos, qué grande <ríe> es. María, qué motivos ¿Qué cósmicos. Mo es? Motivos cósmicos, para ella llegar a la cuca? Para pa pa toparse madrileños en Bangkok? Sí. Ay, joder, tío. Y la, la, la y bomba, la, la bomba, y que te digo yo, y en esto que estás ahora, eh, para los que no tengan sentido nunca la hora del raposo, que me parece que pocos serán los que sientan en el turno y no sientan la hora del raposo, <risa> sí. eh, seguramente estáis enterados, y si no estáis enterados, cuento vos o yo, que está ahora mismo en pleno proceso de votaciones para elegir el tema del año, el posturac. Entonces, a ver, vamos a ver. No me dejas que, que en el proceso, este año que ya el tercero, el, la el tercera tercero, edición. Del sí, tercero. Vale. No, ¿No participó en la votación ninguna persona totalmente desconocida que dijeras tú, hostia, ¿dónde salió este? Sí que me llegaron a iVox e eh, votaciones eh, y el nombre era Anónimo. Sí que tuve de eso, pero bueno, la, la, la gran mayoría de la gente que, que votó conocíala. la pues sí, o por ¿eh? lo menos. Eh, Tiene mi contacto, por alguna bueno, red o algo. Pero sí, sí, algún... Igual tres o cuatro fue anónimo de... Suerte que Polybox. tienes. Yo hice una vez un concurso hace muchos años <ríe> y no participé por ello, <ríe> <ahí>, tío. Es <ríe> porque soy muy pesado, joder. <ríe> no sé. Y ya, ya ves, ya empecé a falta de un mes y pico a dar la chapa. Nah, tío, pero ya distinto. Pero a ver, porque tú propones como premio... Un viaje a Lugones. Ah, para tres personas. Sí. Bueno, joder, bien. Pero ya que yo proponía una vida mejor. <risa> y aún así no. Joder. <risa> joder, eh, pues esas es buenas. Pues no participó nadie, <risa> tío. No premio, es, Eso es que la gente tiene muy buena vida, tío. Menos, menos mal también, porque si no, a ver cómo coño yo sabía una vida <risa> mejor. No da nada. Pero bueno, oye. Eh, falando, falando de ella pues aprovechar para hacer aquí publicidad del, del concurso, eh, naturalmente sí, sí, sí. Que, no. Aunque bueno, tengo también que diz, No alegres a único, porque no votas ¿Cómo, <risa> que, no, <risa> ¿cómo que no voto? <risa> Pasa que yo voté de viva voz el año pasado Y luego total lo un <risa> Ay, Hostia, es un, mentira. un tongo tremendo, es tío O sea, mentira. tenía que haber ganado zoo pero por, pero por, seguro que ganaron de fecho Por, por una mayoría aplastante <risa> Lo que pasa es que Dicho es, tía, venga, total tú El programa feo solo, ¿no? Nosotros que Unza y... No, Unza, dale. que va, joder, zoo, tío Todo muy grandes, vienen con <risa> dos temas este año otra vez Los zo, sí, sí, pero bueno, yo este año No voy a votar a los zo, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo este año voy a votar a los de la castaña La castaña. Sí, son unos rapaces catalanes que dicen no sé qué, ah, que qué no verdad. entiendo nada. Dicen, sí. y una castaña, y sí, no sé qué. Tal. La mamaduca, muy grande. Faltan 15 temas por poner todavía. A ver, por cierto, te, estoy también muy disgustado con una cosa que hiciste este año. ¿Cómo llegue que pones a pausa? En, en, en, en el Cortinac, Cortinac en sé. lugar de en el Posturac, por favor, ya lo sé, ya lo sé, por, por favor el Posturac sabía yo que iba a tener el tu voto nada más, tío va tío, pues oye, <ríe> bien, final, joder. Y entonces, prefiero que gane el Cortinac, a que quede la última del posturac, eh, eh, más, eh, más, eh, bueno, tío. anda, bueno <ríe> bueno, aceptaré hombre, en principio, esos son los mis votos, lo que pasa que voy a esperar a escuchar la segunda parte, la segunda de, parte. de los nominados, no vaya a ser que salga por ahí de alguno, hay uno que, hostia, lo que pasa es que, caro y lo que tiene llevas sintiéndote tanto tiempo que no sé si llegue este año o de cuando llegue la de la de los ángeles de nos follamos al final fue este año fue este año, este año fue, vale y esa tan, va a estar eh, no en la está lista nominada, los nominados pero si la pide oh, se nomina. no nah, tampoco llegue sí, oh. no porque entonces en ese caso iba a tener un problema que llegue que un no día a saber a cuál, votar. a cuál votar entonces de esta manera tengo lo ya bastante. Oye, divertido esto de el chat, tío. Que sí, oh, claro Tiene que, que sí. Probado. Mira, el Madero ya no está. El Madero marchó. Bueno, anda, oye. Es normal. A ver, él mete se Lo pasa que dirá joder, vaya rollo, otra puta semana tenemos que eh, sentir esto. Entonces dirá, joder, pues mira, casi que fago como que lo siento un poqueñé. Luego marcho a tomar algo. Y, y luego pues, se mete otra vez. A ver, estoy, estoy así, no, pero bueno. A ver. Eh, Tiene que ser una putada, eh. Tiene que ser una desgracia trabajar. De, supongo que se te en el turno de noche y todos los jueves hacen lo mismo. Ahora tú vas sí. a sentir la cuca, joder. Eh, mira, eh, no sé qué atractivo la, puede tener esto pomadero A ver, la, <ríe> tú hay, que, la, a ver. Tú hay que decirlo. Es eh, el prove, Yo casi casi que hasta me da pena, esto eh, hay que decirlo. No, Tiene que echarse un eso. Tú crees, no sí, sé yo, eh, no sé, hijo. pero bueno. Bueno. Sí. Bueno, y este año no me va a haber tomo ¿no? entonces. Te lo juro que nunca, no, que no, nunca no. hubo tongo. Joder, nunca hubo tongo. Sí, no sé por qué la gente que, que no votó a Sarajevo Protestó, protestó, Obviamente, porque es obvio, joder. <risa> este año hay una buena, un tos, no, me, no me extraña, no me extraña, comer chocolate con churros allí y otro nivel. No, pero este año está una que nos pidió desde Guatemala. Ah, sí, ahí, ¿verdad, coño? Ya, sí, sí ya la enamorada ya, pues, de Pedrito y Río, muy efectivamente, un temazo, muy efectivamente. temazo. María, vas a votar bueno sí. hay, hay un hay un retraso ¿eh? pero eh... ella ella el año pasado votó ah, el año gran. pasado votó y ganó y votó por la ganadora y votó ahí por está la ganadora el señor agente otra vez ah hola hola <ríe> madero muy buenas claro fue a pedir un café un... supongo que más bien un carajito ¿Quién será? me encantaría saber quién llega madero sí. <ríe> oye no sé pero pero está ahí fielmente ¿eh? los todos los chaval Qué grande. Yo, yo un grande yo un grande bueno alta <ríe> Bueno, pues nada, no será, estoy pensando yo, a lo mejor, claro, también, claro, en eso no había pensado. en el voto ponderado, claro, igual no vale lo mismo un voto. Vale, ya, entonces igual. Tú, valme, pero vale lo mismo mi voto de, de, de, de, de un barrio de aquí al yau que, que el de una persona del de otro lado de la mar. Vale igual, vale igual, vale lo mismo, sí, sí, nada, sí. sí, sí, nada, hostia. Estoy bueno. eh, la... Nada, nada, bien, entonces, nada, ya era el único, el único argumento que podía salvarte de, de la sospecha de Tongu, pero no, si no... Es, es que, que no sé cómo hacerlo este <risa> año para que veáis que <risa> no hay Tongu, de verdad. <risa> para que se vea que no hay Tongu. Lo que pasa es que los votos son secretos, no puedo tampoco andar enseñando <risa> este voto por tal, porque, no sé. yo el mío, ya lo dije, ¿eh? Confía en mí, confía en mí. Hay que votar tres. ¿Tres? Tres, tres para el Posturac y uno para el cortina ¿Ah, sí? Y sí, para primero, segundo y tercero. Ah, tres pa'l posturac, hostia, entonces tengo lo más... Cuidado con el despotrique, señor miserable. <risa> bueno, hombre. Un poquillín de más, un poquillín de más. Hostia, tres, pues entonces voy a tenerlo complicado, ¿eh? Uno, eh, o sea, el, el primero que quieres que quede, el segundo y el tercero, y luego... El, el primero es de la castaña. Es grande, de la castaña muy... ese, ese es... Es que hermoso. además meten todo, una peli instrumentos ahí... Muy guapo y queda muy guapo, la verdad. que hay un temazo. O sea, a ver, lo otro voy a tenerlo complicado, ¿eh? voy a tenerlo, no sé, no sé, no sé. Van a salir otra que no sé si llega este año, la de fuego de los bombesterios Fue el año pasado. Fue el año pasado, ¿Sí? pasado sí. cago la marca. Temazo Ay. ese, ¿eh? Va, yo es curioso, porque a mí esos tíos no me gustan nada, pero no esa nada ese y cantar, sí, sí, joder. Sí, guapo, yo muy guapo, sí, sí. De fecho no sabía ni de quién era, ¿eh? Pero, guau, wow, poníanlo por ahí y yo pegaba unos tremendos. Animo, caro. Pero bueno, tendría que mirar Lo que pasa es que la putada llega no puedo mirar la... Tengo que acordarme Bueno, acordarme, acordarme todas las semanas del programa Pero la, la lista no puedo ver que... Sí, está escrita en el e pero... en la, Ah, está en, en el e también la descripción los nombres Ah, sí. bien, bien, bien, bien, vale, vale val. La descripción del programa está Los 15 temas y... y bueno, claro, decías La, la, la de que estaba en Spotify bien. Joder, pero soy elitista, tío no. Joder, que llegue gratis o. Ah, que llegue gratis. Claro, ah, pues, coño. Puede ser gratis o pagando. Hostia. Hostia, qué bueno, tío. Estoy en todo. Lo del Spotify. Y y Para mí, y el la tío, eh, joder, yo gastaba un montón de perres en música y, mm. y en discos y en CDs y tal y cual. Y, y sí que el que el que quieras tener, puedes ir a comprarlo, pero es que ahora puedes tener por nueve pavos o por lo que sea. ...toda la música en, en, ahí, en el bolso... ...y gratis también... ...pero bueno, comeste algún anuncio... ...pero bueno... ...yo ahí... ...y, y uf, tienes musiqueta de la buena... Ah, la vi, sí. ...en los ganglios también... En el <ríe> <ríe> sí. ...bueno yo de fecho... De ...alguna vez lo cuento aquí... ...la historia de que... ...nunca tuve mucha música... ...tuve muchas cintas es ...eso sí... Y, ...y luego fui de los que pasó directamente casi... ...de la cinta al mp3... Pasé, el, el CD, ¿eh? pasé por el CD, pero eh, sí, muy muy de refilo. Llega a tener cuatro o cinco CDs, pero, pero enseguida fui ya para la MP3. Y ahora estoy llegando a un sitio, ya que te tengo aquí, ¿eh? que, que ya es musicófilo tremendo. Sí, tío. Para, joder, que sí, tío. Hostia, no, no, la modestia allí, he pecado. No, me gusta, ¿no? me gusta casi toda la música, eso sí. Oye, pero no te parece que ahora, a mí por lo menos pásame, yo ahora... Yo no sé, también puede ser por la mejor vacancia. Pero yo ahora ya ni descargo la música, tío. Sí, ¿eh? Yo siento la sin más. Ya me, ya. El streaming eso, ya maravilloso. En, el spot, en este programa, por ejemplo, lo bueno que tiene que puedes descargarla. dice esta ya. descargada y tal. Y entonces luego no te consume internet. Eh. Ah, bueno. Pero y... sí, sí, yo ahora descargo electrónica nada más, para pa cuando pincho por ahí algún Ajá. día. Y el único, porque también... Lo no piensas, eh, tío, que hace tiempo era bajar a la tienda discos, joder, seis mil o siete mil pesetes, que sí, que sí, de, claro, así, claro. fiau, y para tres canciones, eh. Claro, ahí está, yo de hecho nunca tuve así mucha música, por lo caro que yo era, mm. y, y porque básicamente la música que yo tenía, ya era la que la que tenían los, los amigos y podía grabarla, ah, eh. claro, tío, además, a ver, yo cuando ya era rapaz, que lo que más me molaba ya era el punk, Yo creo que ya era que ya era requisito tío, el punk tenía que estar pero cintas va. más grabadas, joder, no podías tener originales de el, el vinilo original, no original de la Polla récord, ¿Qué, ¿qué pinta esto, joder? Una cinta tío, más pero grabada. Pero si no hubiera sido por la peña que compró el original, la Polla récord hubiera Me sacado nah. un disco y a la mierda. Nah. No, bueno, la... sí, la la mierda sí es muy de ellos. Sí. <risa> y no, pero y ahora ni eso. Y otra y otra cosa que estoy viendo últimamente. Yo hasta eh, yo unos años criticaba y estoy viendo que estoy yo cayendo en ello. Eh, yo hay unos años solucionaba ya ya la gente esta que te decía, yo no sentí un disco entero en una vida. Sí, eh. Y yo seguía diciendo, joder, sí. no, los discos... O sea, que estoy cayendo en eso, tío. ¿Nunca escuchaste un disco? Ahora, sí, sí, ahora. ahora, ahora. Ahora, ya, ya. Que yo ya no escucho discos enteros, que ahora escucho la canción. Que, Con las que playlists mola, tal. que te montes tú. O Efectivamente. La historia que... ¿Tú? Sí. Cambió, cambió mucho la música. Muy oh, Cambió, hostia... El... Tú mira cómo llena la vida ahora. Yo, por ejemplo, mira, el programa mismamente de, de los bienres, el de música, lo de pastillas, pégolo muchas veces sin traer música. Simplemente Miren, aquí pongo en, en mi caso, el mío caso el YouTube y digo, ah, voy a poner esta y tal. Ah, voy a poner la otra. Que, por cierto, fue una el, lo de retomar la hora, la, bueno, retomar. es la hora de pastilla es original, igual fizí cuatro cinco, pero bueno. No sí, bueno, allá no tenía nada que ver, allá, ¿qué año sería? el ¿2003 o 2004? Mira Los ves, fantasmas, el, tío. Los fantasmas. Da, hay da cosas son, aquí en la que, cuca. Que sí, oh, que en la cuca hay fantasmas de noche, todo el mundo lo sabe. Yo cuando lo hacía por la noche, te lo juro, que hubo días de aquí de, de respirarme aquí por la por la nuca. Pues, Hostia, eh, no me extraña, oh. Y encima yo, que lo feo a Oscures, bueno, veas. Ya hoy flipé, hoy flipé. Cuando me dijiste que hacía... Dije, porque vine, abrí la puerta y dije, va, no hay nadie, voy al bar. Y yo reviré el letra, Que estoy aquí, hostia, a Oscures. Yo pensé, a ver, porque ya sabía que debes venir. Pero te van a imaginar, estás aquí a Oscures, haciendo el programa y de repente apagas la luz, apagas otra vez. Hostia, sales, muy hay nadie. Mejor a Oscures. Me cago en la ley, que yo estoy... Hostia, menuda... Sí, pero sí es verdad, ¿eh? Sí, y cuando cuando mucha gente alguna vez que vino de invitado aquí para la noche, el, para el, mi programa y tal, decía, meca, pero que yo esos ruidos, eso por día no se siente. Digo, no, no, esto son los la fantasmas noche, de la cuca, en ¿eh? la noche, ¿eh? que yo lo que yo lo que hay. Pero bueno, oye, mira, por cierto, hablando de invitados, hacía la de dios que no venía ningún invitado, ¿eh? Sí. ¿eh? ¿Sí? Yo cuido que desde de, Pues, pues en el aniversario, que sí que unas cuantas semanas seguí estuvo viniendo gente, no vinieron a, a nadie. O sea que, mira, y es el, el primer un todo el año. ¿eh? Bueno. Celebrando, como bien nos recordó María, que yo la verdad que casi ni me acordaba, celebrando el, el primer aniversario. Qué grande. ¿eh? Hostia. Pila no. de años ya, chaval. Pues, demasiados, tío. Like bueno, demasiados no, que dure, ¿viste? Que, dure, que, dure. Que, nunca, que nunca cansemos nunca de hacer esto y que siga forrolando la, la, la cuca. A poder ser no haciendo el ruido atroz que, que falla ahora mismo, si <risa> sí puede ser, pero bueno, que podamos seguir seguir haciendo pifis. Y bueno, Raposo, ya que estás aquí... ¿eh? ¿Y cuánto tiempo llevamos aquí aquí charrando, dando la propa? Yo a las 45 minutitos. Uy, bueno, viejo, nada, ¿no? pasa, pasó volando. Pasó como nada, ya te digo. O si sea, aquí toda la gente... Mira, mucha gente decíasme tú, ah, no sé yo si sí, sé yo quién, ahí, ahí, yo al el de música que el de hablar. O sea, te yo, aquí fala tu Dios. Oye, nada más hubo una persona que consiguió venir y estar aquí el, el, el programa en, en, sin decir nada, llevaba también retela... ...digo a ver si es capaz... ...y sí, sí, efectivamente... ...una una rapaza que, que hay años metías en el chato... ...les el manes, eh, Lucía... Eh, ...pero conseguí vencela... ...el año pasado en el décimo aniversario... ...que persona por la vida... ...presentóse aquí sin avisar... ...y ya hacía la de Dios de tiempo... ...que ya no sentía la cuca y tal... ...y presentóse... ...y esa noche sí... ...esa faló, presentó cantares aquí... Ah, sí, sí, sí... ...pero sí que el resto de la... ...de la gente... Que joder, no sé cómo te arreglas, pero sí que llegas aquí, pones a hablar y tal, y oye, bien. Solamente también hubo una vez uno que llegué, que, que, que no me dejó hablar a mí. Digo yo, pero bueno, oye, que el programa es mío, falla a favor. Uno que hacía, coño, tú coincidiste con él, claro, obviamente, llevas aquí la de Dios, el, el primavera silencioso. El Primavero Silencioso sí que consiguió aquí, tomó posesión del micro, empezó a falar y pero a mí creo. no me dejaba meter baza, tío. Pero creo, pero creo. Tremendo, tremendo. O sea, que el rapaz era bastante hostia la de mi madre. Ahora, bueno, yo enterarme un poco de su vida, porque sube cada poco cosas en las redes sociales, y una y, historia, y una yo, historia ahí montada en riba de Sella muy heavy. Mal, pero eh, sí, alguna vez entróme también de alguna cosa, sobre todo por una sorpresa, y que está en contacto Porfa, con él Hall, y tal. Por favor, que está ahí, voy a lo eh, y tal, sí, sí. Y, un, un, un grande, sí, Hombre, y tanto Por cierto, no sé No, no, no está por ahí <risa> pero si tuviera, Oye, Preci, si estás por ahí Un saludo enorme aquí De, de, de parte de los dos, eh Pues pero sí, bueno, a ¿no? sus pies A esos pies <risa> eh, eh, A esos pies que te han últimamente un poquillín pero estropeados Van a ir a mejor, van a ir a mejor <risa> Sí, pues sí, esperemos que sí Esperemos que sí <risa> que, que la verdad que el, el, el propio primavero, Yo cuido que Yetan Guerrero Porque en realidad estuvo así, con mayor o menor intensidad toda la vida, el probé hombre. En cada sitio que se iba, nunca en encontraba él, él nunca en encajaba con la demás gente. Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Menos aquí en la cuca, aquí en la cuca, yo cuido que encajaba bien. En ¿Eh? la gente de la cuca somos tan raros aquí en todo Dios. Encajamos nosotros, joder. Oye, a mí decíamelo lo tiempo, a ver tú qué piensas... decíanme una vez, hay muchos años, Que bueno, llevaba bastante tiempo al paro y, y planteéme sin marchar de aquí. Decía: Yo tengo una amiga en, en Logroño, que de aquella de aquella masa que en aquel momento trabajaba precisamente en el, en el INEM de Logroño, y decíame, Oye, aquí hay mucho trabajo, si vienes para acá, entre que hay mucho, y que, oye, pues que estoy yo aquí, yo cuido que en cuatro días eh, estás trabajando, o sea, no hay problema. Y, y más para atrás decía yo digo bueno no sé a mí la verdad que tírame mucho Asturias y tal pa, soy muy vago para pa cambiar de, de vivienda y después además yo, me parece que lo único que me fue a disfrutar todas las semanas es hacer radio y decía mira coño pues en mi pueblo que está al lado de Logroño como de San Claudio o eh, hay una emisora de, de radio allí vecinal pues para hacer tu programa ahí Sí, no. Anedonia es en Radio Cuca, no tiene sentido hacerla en otro sitio. Uno, a ver, yo cuido que en cualquier otro sitio no un de llaves. Cuando oficinas dos, debes decirme, oye, Rafa, marcha de aquí. Fue el favor de no molestar. Y otro que no un dibatar yo, justo. A ver, el tuyo ye más, yo cuido que lle más cosmopolita. Pero tú, tú, tú verías haciendo esto en otra emisora. El Raposo no. La Hora del Raposo no podrías El hacerlo. El Raposo ¿eh? en, otra, en otra emisora no. Mm. Otro programa que se llamara... Eh, yo qué sé... Tutti Frutti con nata, <risa> pues igual sí. Pero La Hora del Raposo no. También, también te has enganchado a esta radio. Eh? Sí, sí. Eh, no por, por vena. Esta radio no sé lo que tiene. porque mira yo... Tiene la gente. Eh, eso es lo primero. Luego lo primero. tiene que... Eh, joder, mira, cuando vinieron esta gente del Amherst Big Bang, claro, ellos venían, pensando que venían a la radio, ¿sabes, no? Sí, sí con, eh, con una puerta de cristal que te la abren al entrar y, y claro, lleguen aquí y ven que, ye tan familiar que, joder, que la gente se, se siente como en casa, tío, y, y así, ¿eh? Y, Hostia. Eh, cuando vino Rodrigo Cuevas también, decía que, joder, venía para acá, no sabía lo que me iba a encontrar, si iba a ser una entrevista con alguien serio. <risa> una vez, tío, te encontraste conmigo y aquí… Y eso hace que, joder, que, que... Hombre, supongo que si traes aquí a, a una gran estrella del rock and roll, por ejemplo, a Melendi, <ríe> si traes aquí a alguien con una estrella del rock and roll, dirá, joder, que esto tan... tan pues, poca cosa para mí. Pero, igual no, tío. Pues, no lo dejamos atrás, sino... Si dices Mira, poca cosa una vez que... Sí, pues, lo más grande que hay. <ríe> sí. Mira, hablando pues, de eso, otra gente a hacer entrevistas y que queden lucinados y tal, eh, comentólo una vez el... Un rapaz de, de los Bacotecho, en la banda esta de Tapia y tal, que, bueno, vinieron aquí al programa del el programa del Pistolero, ¿eh? Eh, que estaba, tuve yo también aquel día y tal, les a mí sentirlos, y, y, y estaban encantados. Claro, claro. Y, y, y tiempo después eh, comentábamos los rapaz, de, joder, y que acostumbrado a hacer 40.000 entrevistas en la radio, que llegues y te dicen esto va a ser así, así, así, y tienes que responder corto porque bueno... Llegamos allí y era sencillamente charrar sí, allí, sí, hablar sí, tranquilamente. Sí, cuando tocaron ahora la Dilla Rusa ahí en la sí. lata, fui, a, fui al final y dije, oye, si importa que haga una, una pregunta para la radio?, Y quedaron así, después de hacer, diciendo, venga, sí, pero con una poca gana. <risa> y cuando la pregunté, dijeron, joder, tío, pensé que iba a ser la típica entrevista ahí. De... Y claro, pregunté yo, es una pijada del cortinazo, del postural, <risa> su puta madre. Entonces, claro, y es Radio Cuca, tío, y es Radio... Y otra cosa, eh. Y otra cosa, sí, sí, sí. Dame todo. la sensación de que a mí lo que más me presta de la Cuca, y por lo que que que no podía estar en otro sitio, vale, sí, por el concepto de... de radio libre, que nadie te dice lo que tienes que decir o que no, que ni no hay anunciantes, ni hay direcciones, ni na hay nada, pero pienso que otras radios libres, por lo menos otras que yo conocí, supuestamente son radios libres, pero tienen, aunque sea muy delgada, tienen una línea, un, una cosa, no sé... Muchas que son como radios políticas, parece que si no fales de, de política en el tu programa de política militante, parece que como, o si fuese un programa de música, sí, mira, ahora que lo pienso? La hora de Raposo, por ejemplo, en, en otras radios de este, igual no podía estar. Me echan, joder. Sí, sí, sí. sí. No, no, bueno, me echan, no me cogerían. Poner, cam, <risa> poner camela y no, no, a mi madre, no, no, no, no, eso, no, no, no te ha permitido. Cepelin después y diré, bueno, tío, no. No te ha permitido, no te ha permitido eso, eh. No hay cap Y yo creo que, que no saldría... Mira, fui una vez a hacer un programa ahí a... Empecé, nada, tres programas hice en, en radio... Mira, para allá para la cuenca, tío. En radio no sé qué. Hostia, no sé, radio y de la v, Viana, eh, o, o para la... No, eh, no se sé mm. me acuerdo cómo se llamaba. Y, y llamé al hotel en cuenca. Y nada, duró tres días. <ríe> y porque era, y no me sentí, Tío, ibas para allá. No te y, salía, ¿eh? No, Hostia. no, era todo... Como que no, no gozaba de hacer radio, tío. Tiene más esta emisora, tío. Pues no, sé lo que, no sé lo que tendrá. Y la más antigua de España. Sí, es entre. ¿No? Pazme que radio sí. Había alguna discusión de. No me acuerdo cuál otra y tal. Pero parece ser que la, lo que yo pude saber de, de alguna vez que le cosas y tal. Y que sí hubo muchas. unos cuantes que se fundaron antes que la cuca, pero, ya no están, ¿no? pero que siga sobreviviendo, nada más nada más sigue la cuca. Hostia, 36 añinos que hacemos, para dentro de, de un sí, par de sí. mesinos. Hostia, que viejos <ríe> somos tío. A ver, mire, yo cuento siempre una cosa, yo la primera vez que hice radio en la cuca, eh, yo tenía 17 años, y más o menos la media de edad de la gente que hacía radio en la cuca, ayer era la mía. Pero cuando yo volví para la cuca, que ya tenía 19 20, más o menos la tenía 19 y 20. Yo pienso que ahora estamos eh, todos por los 40. Igual, igual. Ahora, quitando dos o tres programas que haya por ahí. Nada, los rapacinos de mañana de, de, de Friday, Friday Night Fever de... que, son, que y, son... Y sí, sí, lo demás lleve... Puretillas. Sí, sí, tremendo, tremendo. Y aquí también hay que reconocer, a ver, yo pienso que somos... Que esto de la radio, la frecuencia modulada... El, el romanticismo el ¿no? romanticismo, ¿no? Sí, sí, sí. No. Si la radio, al final, eh, donde más se puede escuchar ahora, ¿y por internet? Sí, sí, Porque sí. Mantenemos la FM... ¿Pero es qué por eso? Por el sí, sí, por el romántico. tema de, de, de, del romanticismo, de no perderlo. No sé. de llevarmos ahí tantos años que hay que seguir que yo estoy de acuerdo yo ¿eh? también, yo la también. verdad oye, yo también. joder pues también que... porque hay gente que los, que, que no me gusta internet y tiene el radio cassette en casa y escucha radio Cuca por, por la radio No, bueno, yo cuento que una de una de las grandes motivaciones y por las que yo siempre me opondré si de alguna vez sale el debate de, de si dejar de metir en en FM o no eh, yo porque ese día que salí por la puerta y un paisano ...me preguntó si yo era el anedónico miserable... ...se me presentó como el analógico miserable... Qué grande... ...porque yo era un vecino de dos portales qué más qué arriba... Grande. que me decía no tengo ni puta idea de internet el ni de estos historias <ríe> sí, sí, sí. por cierto un saludo si estás ¿Cómo? si estás por Igual ahí ye... mira ya no está ¿Eh? Igual el ye... madero no me no, que, que el analógico no se mete a joder el analógico <ríe> todo lo más vaya y, y pica la puerta <ríe> para entrar que no en estaría de más ¿eh? si te apetece la mira, puta... yo me di votos por correo esta vez ¿Sí? sí Ay, ah, de verdad que, sí. que dijiste lo al, al otro muy día? que de repente me llegara un voto por correo? Yo pienso que ya no sería capaz casi, ni ni, y, ni me acordaría cómo se fue. José. No, buzones ya no quedan Yo pienso que tendrás que ir a, yo creo que no, a una si oficina a correr, correos, ¿no? Ya, sí, sí, sí, yo creo que pocos buzones deben de quedar. Mira, y ahora hará como un par de. Nada no, más ya. Joder, con esto de ser tan ...yo digo, ya era un par de años y debía hacer ya cinco por lo menos. Una, una amiga mía que vivía en Villa Viciosa marchó a vivir para Pomporluco pa, de Cantabria. Y ya falaremos no sé cuántas veces de que ella tenía unos apuntes muy buenos, como voy después hacer en la huerta y tal, trucos muy guays. Y eso me decía, tenemos que cada uno un día, joder, fotocopia y tal, porque ya eran de estos escritos a mano. Y nada, me acabó marchando para allá entre una cosa y otra, no tal. Y un día por teléfono me joder, qué putada y tal, porque yo ahora ya no sé cuándo voy a volver. Además, cuando vuelva pues será para visitar a la familia y tal, rápidamente. O sea que, digo, coño, mándanmelos por correo. y no, pero yo que tan, tan a mano, no están en PDF ni nada. Digo, no, no, por correo postal, pues joder, pones un sello y mandasme a la casa. Y hostia, y es verdad. si se puede hacer. hacer joder, doy. ya no me acordaba y tal. Y sí, así fue, mándame un paquetín con las fotocopias de los apuntes. Pero yo ahora creo que ya... Oh, que, que, que no me saldría, tío. Y todo, todo por internet. Por suerte, sé todavía donde tengo la oficina de correos más cercana. Alguna vez tuve que ir a, a recoger algún paquetón, alguna historia de alguna movida y tal. Y, y podría, pero bueno. Aquí de fecho, bueno, yo supongo que el apartado de correos ya no lo tenemos. Mira, ahora, haciendo la memoria, acuérdame de... De, de cuando hacía tantos años hacía eh, lo, los primeros programas en la cuca Que era siempre Radio Cuca En el 107, ya no me acuerdo el dial No era el 107.3, me parece que era el 107 Nada más, todavía de aquello El una cosa así eh, El 985, 29, 81 37 Y el, creo que era el 577 O algo así, el apartado de correos, tío Sí, sí El teléfono, mira que... el teléfono sigue manteniendo Sí, eh, sigue siendo el mismo Sí Pero bueno, yo no sé meterlo en la entera, nunca supe, tío. Intentélo un par de veces y, y uff, mucha rayada. Va, pero yo digo de a toda la peña, digo, joder, si lo mejor yo hielo. Yo la única vez que, que tal fue cuando, hay, hay muchos años, en este mismo programa, en Anedonia, llamaba a un, un, un rapaz desde desde Londres, me sintiendo londinense, Y yo lo que hacía era, joder, coge ¿Ole. el teléfono, arriba al micro y ya la hostia, joder, <risa> el problema el problema cero. <risa> bueno, Raposo, yo no puedo, ¿eh? no puedo tenerte en Anedonia ¿eh? y que no nos pongas un cantar. Un cantar, un cantar. A ver, escuelle el cantar. El, el que hablábamos de, de, de nuestro favorito, pa, porque para mí es el que más me gusta también, para que gane el. A ver, yo favori favorito, favorito, tengo otro. Lo que pasa es que ese no me deschaste no lo pusiste en el Posturac. ¿El eh, cuál? El del Pousa. Ah, el del Pousa. <ríe> el va porque... el Cortinac. O Manuelinho, lo bueno lo teso, por todo el carajo teso. un ultra <ríe> ronda, ese, eh, sí, sí, A ver, a ver, bueno, anda. ¿O, eh, qué, o qué es otro? No, no, estaría bueno. Siguiente siguiente? Vale, vamos a, bus a buscarlo, a buscarlo, Pereki. Además, ya, yo estoy haciendo, no me es la movida del tramo. Cuando dicen que que tuvo an, antes de las elecciones haciendo haciendo sí. publicidad personalizada la gente ¿eh? y que ahora ay mira me he dejado con la mar yo, no, yo digo yo debo buscar por internet ...tiene aquí el raposo en el teléfono o, o que es dezo... Eh, para quitar el, el no el sé tom. qué decirte ay qué mira la castaña ...gústame tanto vamos a sentir a la la castaña eh, bueno la castaña digo yo... cómo se llama de verdad raposo A ver. una old, una otra ronda venga pues y se hacen bueno. llamar roba estesa venga descalces de de su álbum descalces tremasísima vale oye cuál hay que subir ah sí vale Perfecto. vamos allá después de un mal día el carrer entraba la Jordina que hoy fa boca, la ni varsàri volcala company al bar ens viem amb en simpatia bien quedó la transición aquí entre las de la castaña y Taylor artur joder bueno si estás nos presente el programa si no quiero, quiero, tío bueno igual Habrá alguien sintiéndolo que no sé por lo que y es esto. Sí, oh. Tú crees. Seguro que sí. ¿No haya... ponía esto cuántas gente había en directo? Ah, antiguamente ¿Tú? sí, lo que pasa es que ya desde que se cambió este otro truchado, lo... yo no. Yo fíjate que no lo miraba, dábame rollo, tío. ¿Por si acaso había pocos? No, no, no, no. Siempre lo dije, que con que hubiera una persona que, que ya me cundía a celo, pero era como. Eh. Eh, eh cago en ross, ¿cómo se hizo? Pre. pre... Cuando te llama el rollo algo y no lo haces, cago la mano que debe atrapado. Ahora no es sale esa palabra. Sí, lo gracioso es que yo sé exactamente a qué te refieres, pero tampoco es a la palabra. Cuando tiene, premonición, no no sé cómo se dice ahora. Pero dame digo yo, si lo miro, dejen de escuchar. No sé, para, para de, Bueno, pues eso. Pues igual, en igual. radio, que estamos así, de, de colgado Igual usted y yo que no. Pues yo, mira, va principio. Yo sé que estaba convencido de que no lo sentía nadie Pero yo estaba muy tranquilo precisamente porque no lo sentía nada de... Mejor, ¿eh? Hostia, no, a mí empecé a preocuparme cuando veía que había gente que gustaba que se metía. Porque entonces, tú mira la movida que me pasaba a mí. Yo decía, yo vengo aquí a echar de mis cosas. Pero claro, si, si hay gente que gusta, igual le gusta cuando echar una cosa... pero igual cuando otra ahí disgusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Falar de lo que yo quiera o falar de lo que me a gusta a la gente? Bueno, lógicamente seguía falando de lo que yo quería, pero ya con una, una preocupación. y y como es toda la música, que yo te decía, nah, yo, para hacerme la mi lista de reproducción, fue un programa de radio. Coño, pero ahora resulta que hay gente que viene y te dice, ¡ay, va cómo mola eso! Porque a mí también <risa> me gusta mucho el punk y el hardcore y tal. Como me decía el otro día el rapaz, Digo, hostia, pues claro, igual sintió los dos o tres podcasts eh, los que me dedico al, a poner esa música, pero yo que también hice unos cuantos Sky. Está muy claro. buenos, además, tío. Joder, eh, muy buenos. Eh, que pásame lo que te contaba de no sentir un disco entero. Manda huevos. El otro día obliguéme. Eh, bueno, voy a hablar de un grupo, si sí los puse, los puse. Eh, los Belburne Ska Orquesta, joder, una pasada. Pero claro, pescancéme el otro día. Digo, joder, si, si llevo sentíes. Tres canciones Tres Las repito continuamente Pero tres No, no, no Pues voy a mirar A ver dónde coño tal el disco entero Y a sentirlo entero Que yo buenísimo entero Pero yo como Que ya, ya no O ya sea no sé. eh, Y una cosa pero, tío, Cambió la forma De escuchar la música Hostia, muchísimo, tío Muchísimo Una burrada, sí los, los Hay otros de Me parece que todavía No los puse en el programa Los ferris Los ferris Son una puta pasada Pero sé que son una puta pasada las las tres canciones que, que escucho. Son una gozada. Pero digo, pues, deben tener muchas más. Hay que sí, sí, todos los discos. Aunque sí, luego también traer. pasa lo contrario. Hay bandas que digo ¡oh, qué temazo, pasada, eh. qué guay! Y luego siento sí, lo demás y una puta mierda. ¿eh? Solo tiene Nessie y, y, y para de contar. Un, pero unos guay. cuantos, además. O sea, que sí? Unos cuantos bandes sí. Oye, pasa ahora que te ando a Cesu, que igual empiezas a dar vueltas por YouTube o por ahí... Y encuentras un grupo que dices, hostia, qué pasada, cómo molen qué... ¿Qué Pasamos también con unos unos también de, de Ska, de California, los Interrupters. Los Interrupters tienen una canción, Shiskerosen, Dios mío, una pasada, ¿eh? me encanta. Digo, hostia, tienen que tener más. Eh, tienen un par de días más, que bueno, son pasables, no tan buenas como esa, y tienen bazofis. Hazofis puris y dures, pero bueno, oye que ¿vale? un temazo, regalarnos ah, un temazo Hay, hay que lo menos. Claro, y ahora hay que ajustarse a eso ¿eh? que, Oye, pues el, el temón Uy, que quiero Jeque, a ver, estoy, eh, perdona, estoy grabando bien. y Jeque, sí La movida y que esto tiene que tener alguna manera de repetir automático. Cuando, pues, porque claro, yo hago cosas aquí y claro, no estáis sintiéndoles. Entonces, ob obviamente, vosotros no estáis viendo lo que lo que yo estoy haciendo. La cuestión es que esta semana por primera vez eh, decidí que, que la música de fondo. En cuenta, yo antes lo hacía una cosa que ya era una paranoia tremenda. Yo ponía la música de fondo por el reproductor de, de Windows Media y luego cuando quería poner algún cantar. Ponía por el por el VLC o, o directamente a internet... ...y entonces lo que tenían que hacer era en vez de subir y bajar ahí potenciómetros... ...andar baixando el volumen... El ...bueno, bueno, una locura... ...y, y claro, el, el lunes, me Ángel, el técnico... ...bueno, a lo mío, no, vi lo fácil... ...que se podían que es en, el, en el Zara, uno de los programas que tenemos aquí... Que se podían abrir varios reproductores y que para arriba, que tenemos dos canales, el PC1 y el PC2, por los que podemos podemos mezclar. Entonces, hoy dio por ponerlo aquí. Lo que pasa es que lo que no se pone todavía y es para que se repita automáticamente. Seguro que tiene que ser es la cosa más fácil del mundo, pero, hombre, segurísimo. Pero bueno, tampoco pasa de nada, porque de una, de una peor... Eh, se, se fae lo de lo mismo que decía yo de agarrar el teléfono y ponerlo pegado al micro púsense las soluciones tradicionales joder, simplemente vuelves a empezar y, y ya está, no pasa nada <risa> esto es lo más fácil de lo más fácil del mundo bueno, ¿qué? ¿prestamos lo de la castaña? a ver eh, María, no se si te prestó el, el cantar de la castaña Aquí el vicioso tiene una necesidad y un vicio, un ¿eh? y, y, y va a salir. Bueno, anda, dejaré de echarlo aquí. Sí. No, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. No Joder, ¿y, ¿Y qué, qué fuego, ahora? Falla yo solo. Falla el favor, ven para acá. Entra para acá inmediatamente. Una caladina. Una caladina nada más. <risa> una caladita más. Ay, Dios. Bueno, ahora voy a tener un, un problema realmente serio, porque claro, eh, después de estar de prácticamente una hora hablando aquí, un par de un par de personas, pues que ahora de repente una salga a, a, a ahí al vicio y, y no podamos no podamos seguir, genere me un problema. ¿eh? De todas maneras, bueno, pues nada, repasar un poquillo lo que lo que está lo que está haciendo esta noche. Bueno, ya ya vuelvo aquí. ¿eh? Eh, ya estaba estaba yo teni, mirando aquí a ver cosas que inventar, nada, sinceramente, pues eso, iba a hacer un pequeño resumen de lo que de lo que llevamos hablado Mira, María le que la de la castaña, que yo muy buena Muy bien. bien, es un temazo Vale, va a ganar este año, como nunca, lo siento amigo, pero... Tongo Tongo, Tongo. tongak, va a haber otro tongak, de nuevo <ríe> Hostia, bien. no, verás, eh. que, a ver, no sé, lo de Zoo del año pasado, de verdad. Yo prefería que hubiera ganado Zo, ¿eh? Ya, sí, no, porque iba a decir ser. sé si. Ay, no, no, yo quería que ganase también. El Temasu, el que, Temasu, ¿eh? pero ganó Sara, tío. Dile a Raposo que escriba algo en el chat. El raposo, ya sabes, escribe. A ver, cómo no, oye, vamos a escribir ahí. algo en el chat. Pues mira, llego ayer este teclado, ¿eh? Y, y pones ahí lo que quieras. Sí. Ah, sí, efectivamente. Un corte, eh, pero... Hostia, qué movida más extraña. te pasó todos? Nunca, nunca. Ah, ¿Y cómo, entonces, cómo sabías que seguía? Porque un día probando para empezar el programa puse a grabar y pensé que me iba a grabar luego ah. otra vez abajo y siguió y dije, hostia, mira. Me la mar. Pues entonces vamos a repetir lo que dijimos en los últimos. ¿Cuántos? Segundos. Yo creo que fueron unos más segundos los que tuvo parado ¿eh? Nada, eh, que, que, que reclamaba aquí la, la nuestra sintiente María eh, que, que, el, que el raposo pusiera alguna cosa en el, en el chat. ¿Eh? Y puso ahí, puso Guatemala y su gente. Claro pues la, sí. la verdad es que se sí, joder, cajo en la ley. ¿eh? Aunque solo llama por, por, por María, puso Guatemala. puso Guatemala. Pero lo demás era un poquillín igual. Había que ir a Guatemala, al nedónico. Uf, queda muy para allá, tío. Ya, pero envió un y un momento. Sí, bueno, tú porque te has de andar por el mundo, pero... <ríe> tú date cuenta que yo más, como mucho, yo, yo cuido que... que si, si trazas desde desde un... una línea de mil kilómetros así, y fais un círculo y viene a ser el... el allá. Joder, pues, mira, para el sur, de, de aquí para el sur, lo más para allá que llegué, pasé a África, porque tuve en, en Ceuta. Yo lo más para allá que llegué. Para el norte, llegué a Bordeos. Parece que no pasé... No, pues menos. Se seguro que nunca pasé de Bordeos. <risa> sí. Al este, llegué a Mallorca. si fue mi... Mi, mi tu oriental y, y para el oeste, Lisboa, tío. Para, para de contar, eso sí, como digo yo muchas veces a la gente, sobre todo a esta gente que me dice, es gente muy babaya, tío. Bueno, muy babaya, no, igual nunca lo pensaron. Y al fin y al cabo, llega la idea general que se esparce por todos los medios que te dicen eso de, venga, no, o sea que nunca tú prácticamente no saliste de España. Ah, pues yo, yo conozco Alemania y conozco Turquía. os pregunto, hostia, ¿conoces Alemania? ¿Has hubiese Alemania? Conoce. No, estuve una vez en Múnich, ¿Ya? un fin de semana. y conoces Alemania! Hubo, <ríe> si hubo una muy gorda que me dijeron a mí una vez, un chaval de Navarra que me dijo, Nana, yo estoy viajando por el mundo, mira, vengo de Moscú, no sé qué. Y dije, ¿qué tal Moscú, hijo? Bueno, no, fue una escala en el aeropuerto. Y yo, Cabón, <ríe> <tal> el <ríe> hostia, vamos a ver, viajero del mundo. Yo, <ríe> de Moscú porque hiciste una escala en el aeropuerto. ¡Cajón rosa! ¡Hasta la hostia! Oye, caú... Sí, hombre, y, yo reconozco... a mí gusta no gusta me gusta viajar... A mí me gusta mucho hostia, viajar, pero... tengo si, tres cosas, si, o al que no le gusta... Al que gusta estar aquí, pues disfruta esto. Y cada uno tiene que disfrutar lo que gusta, tío. Yo la moví de allí que... Siempre lo digo, tío. A mí me gusta mucho viajar. Pero donde me lleven es mis piernas. A mí gusta me gusta ir caminando a sitios, o de ir en bicicleta. A veces que sí si que garro coche. Eh, pero tampoco soy de, de estos que tanto puto día en el coche para llegar. No, yo me tomé tres horas de coche y paro. Y Mira qué, qué ¿Qué dices, ¿No quieres cruzar la mar? Tendré que ir yo. Si pues, la montaña no viene... Aquí oye. tienes tu casa. Oye, pues sí, ¿eh? Aquí tienes tu casa, en Asturias. Sí, sí, sí, sí. sí estás muy bien aquí. ¿eh? Y si no, ya meto ya el ni con una mochila y me lo llevo. <risa> y, y arranques para allá. Hostia. ¿eh? No sé. No, te lo digo... En... pero de corazón, mañana mismo ja, bueno, mar, yo, yo, yo mira pa, yo podría ir, ahí... eh, podría ir, podría decir pero, pero nadando oye no, <ríe> no, coña ¿eh? supongo que a ver el, a la velocidad que, que avancen estas tecnologías Supongo que está el momento del colapso, porque yo sigo siendo o sea absolutamente creyente en el apocalipsis y que voy, a, que voy a ver el fin de los tiempos antes de que muera Y eso que no tengo yo pensado vivir mucho tiempo, ¿eh? Cambiaré, porque si veo que llega el tiempo y claro, todavía esto no, se va pues... Entratemos no sé. bien. Bueno, sí. Entratemos bien. Pero, no. pero la movida, decíelo yo a de ella, María. Y sí, Sí, por fin. <ríe> Decirle yo a ella precisamente un día, en un mensaje o tal, digo, mira, de la manera que ha todo esto, a mí que cualquier día, pues igual, nada, una hora el paseo, o igual hay un método de, de mensajería instantánea 3D, o la de mi madre. ¿Cómo fue ya? el avión este que va desde Madrid a Sydney y en tres horas ahora, No Me ha con la leche, a ver. A, oh. a, a toda hostia ya. vaya jartada pues si va de aquí a Sydney en tres horas en Guatemala estamos hora y media <risa> ya te digo ¿eh? está llegando el pistolero a León y estamos nosotros llegando a Guatemala hostia viene a ser como cuando agarro yo también sí, el tren para ir a Madrid que de aquí a León echa como tres horas no? horrible, dos horas y pico a León y dos horas y pico de Na, León a Madrid de León a Madrid tío. Increíble. es tremendo ¿eh? leí el, un artículo sobre Asturias el otro día que Ah, Anda rolando por ahí, hombre, por internet. Hombre, cuido que estoy que rolo tantísimo de, el, de la muerte dulce. Esa, esa, esa. Eh, sí, sí, sí. Para llorar, ¿eh? va Sí, pero ¿sabes lo más curioso? Que ya lo sabíamos. Que ahí está, <risa> es que no está diciendo nada que se novedad. Nada que no supiéramos, pero joder, leelo ahí tan, tan bien explicado y tan... Eh, y tan muy triste, claro. muy triste. Mira, acuérdame, hay muchos años, decía yo al, al, al amigo trovador, Javi... Eh. Eh, bueno, decía yo y decía Mel, vamos, echarrábamos que Asturias y era, un, y era un tiempo en el que salimos mucho, lo que yo digo, no, a lo mejor nunca tuvimos en Moscú, bueno, no sé, falo por mí, no sé, pero, pero sí conocemos, fuimos en bicicleta un montón de montañas de, de, de perequicerca y, y decíamos eso cuando subíamos una montaña y tal, qué país más guapo con 750.000 personas menos. Y en paz que vamos porque el camino, ¿eh? Vamos por el camino. Estaba mirando, estaba mirando hoy, ponemos bueno, no vida el trabajo, estaba mirando de estadísticas de, del Instituto Nacional de Estadísticas sobre la población asturiana, eh, y ahí ya, en enero de 2017, el último el último padrón, iremos 1.054.000 euros. Eh, yo tengo la memoria de cuando yo era guaje igual me engaña porque yo no cuestión de memoria yo pienso que sí eh y medio me suena a mí sí sí sí sí, sí, sí. bueno me poco poco a poco pero la y cosa cada... va aveando la gente marcha y, y lo que hay cada vez lleva más bello más ¿Sí? la cuestión un, me un medio baby boom ahí ...hace dos o bueno cinco o diez años Empezaron pero ya está, Raposo. Eso no niego un baby boom, Y es que la gente de la nuestra generación lógicamente llega a la de tener hijos Pero fíjate cuántos Uy, no tenemos nada Fíjate cuántos no tenemos fíos. Ah, de algunos no tenemos, de algunos no, pero claro, bueno. Claro, de, de los que conoces, ¿la gran mayoría? <ríe> sí, pero... Piensa en la radio, lo siente en la radio, por ejemplo. Bueno, cada vez más, joder. Hay un par de ellos, hay un par de ellos. Bueno, hombre, pero... Hay un par de ellos y no hay mucho plan en los demás tampoco. Bueno, pero algo ha ido algo. Hay mucho plan. <ríe> de tres maneras... pa cuando seamos ya pocos aquí, porque yo voy a ser de los que, de los que quedan... Seguramente yo voy a ser de esos 250.000 que todavía quedan aquí. vamos a está respirando mierda pura. Ah, que ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. yo ya pienso estamos. que ya estamos, ¿eh? Ah. Pero, mira, fue ahí, fue ahí, no sé, contará un mes, hice aquí un programa que titulé Mitología Asturiana... Hablando de precisamente de esos movidos. Es que parece un natural y que si no hay sitio más puerco que este. Sí, y la tercera ciudad más contaminada de España de Cienquera Viles. Sí, hombre. Ay, y, ay. y los picos de contaminación, no me acuerdo en qué contaminante, a nivel europeo, tan trubia En entrubias manda en web no sé si en... siempre a la cabeza Asturias ah, yeah, efectivamente ¿En lo malo los primeros en todo ¿En lo malo siempre a la cabeza <ríe> el otro día iba yo de, de, de monte con nuestro con el amigos Olterolíncio y dice, no sé por qué sale el tema digo ya ah, la central más contaminante o entre las 10 más contaminantes de España tan les de Elada eh, soto y soto La Barca. Dicen, o sea, ¡gué! ¡Los primeros! ¡Gué! <ríe> ¡Ganamos! ¡Hostia! Sí, sí, ganamos, ¿eh? Ganamos de calle, además. ¿no? normal que lo tomamos en de, de risas. Que sí, que si no, a si ver, no... ¿qué vamos a hacer? O, o reímos o lloramos. Y va, llorar y está aburrido. No ¿Para otro día, eso. ¿Para qué? Para otro día. No, no, quita pa' allá. Pero sí, es verdad. ¿Y cuánta gente de fuera hay eh, que piensa que está convencido de que esto es un paraíso? Sí. Y tal, joder, yo me cuando, ¿qué fue? Ahí un año más o menos, los picos eran tan brutales de contaminación atmosférica que había salido hasta en el telediario. Y entonces decía, acuérdame, una, una amiga mía que, bueno, vivió unos cuantos años en Asturias, ¿eh? lo conozco perfectamente, y yo madrileña, pero bueno, vivía aquí, no me acuerdo cuánto, bastante tiempo, no sé, si cinco años, seis. Y decía ella, pero imposible, y esto en Asturias... pero bueno tía que lo digas tú que estuviste aquí no lo sabes de sobra que esto es mentira y mira, oh, y comenté una cosa que no sé viste el último vídeo este de, de Víctor Manuel que sacó un, un sacó una canción alimenticia como dices no, no me acuerdo ahora cómo se llama este un, un rapaz que sale en la en la, TPA, en la rpa y que fala de discos alimenticios, canciones alimenticias, cuando cantantes venidos a menos, saquen algo para ver si venden algo y ganan unos perres. <risa> y nada, pues el Víctor Manuel sacó una de esas, maela, maela, como ella sola. Eh, no me acuerdo, como, paraíso natural, me parece que se llama una movida así, o sea, populismo puro, populismo musical, vamos. Y hicieron un vídeo que, claro, la... Mira, precisamente también, la, la rapaza esta, eh, madrileña, compartió en, en redes, y bueno, pues, bueno, ahí hay tantos otros que dicen que ya era guapísimo, y cara yo decía, digo, mira tía, a ver, minuto tal... ¿Ves ese prado que sale ahí tan guapo? Si abres un poquitín más la imagen, verás escanteres del naranco. Y más y no sé cuánto, ¿ves esos rapacinos tan felices echando sidra? Pues en el sitio que están echando sidra, huele a mierda porque pasa el Nora por ahí, 20 metros más allá. <ríe> Joder. Para la foto está muy efectivamente muy guapo. ¿eh? Pero claro, el pero vídeo como en un huele, no pasa nada. Pero la foto no huele. <ríe> pero, hostia. <ríe> da, en, un, en un sitio, que madre de Dios. Yo muy, muy guapo. guapo. Sí. Mira, salirnos a la vez, sí, ¿en sí, sí, Porque la verdad es esa, ¿eh? Sí, joder, tienes montaña, tienes bien. mar, tienes todo, pero. Sí, yo que... cambiaba un poquitín de montaña por trabajo. Fíjate bueno, lo que te va. digo Regalaba el FITU y, y por. <ríe> yo <ríe> qué <ríe> sé, por 50.000 puestos de trabajo. Yo, ¿tú? mira, ¿quieres creer que yo daba la mitad del mío y era feliz? Dígolo siempre, ¿eh? Digo, yo no quiero. Yo ahora tengo un trabajo, hay que decirlo. Un trabajo que cualquiera mataría por él, en el sentido de que gano muchas perras, muchas más de las que tengo en falta, eh, y, y, y habría los que, vamos, que, que darían lo que fuera, por tenerlo. Yo, por embargo, quecho porque yo no quiero perros no les quiero para nada. La mitad, lo, lo más importante es el tiempo, tío. Efectivamente. Tener tiempo, eso ye es... Lo, lo que más mejor lo más grande. De, de esto y es... Sí, vale, perras, pero... La cuestión y que les perres, para mí, no son incentivos. No sé, son incentivos los que necesito. Una vez que pases de ahí, ya todo lo que pase por ahí por arriba, no... A ver, si pues yo no fuera... cambia por tiempo, sí, sí. Claro que sí, joder. ¿Dónde, qué, dónde está ese banco? O sea, que sí, ¿eh? Está ese banco? Ah, cago, la ley. Sería el banco del futuro, eh, el que te vendiera horas, tío. Yo, mira, hubo un... Con un... día. Salió un de un concepto aquí, que por lo visto ya en, en países nórdicos... ...en algunos sitios está... ...está faciéndose... Eh, ...de una cosa que llamaban... Eh, ...share working... ...el trabajo compartido... ...que venía a ser una movida... ...pues similar a esta... gente que no quería trabajar todo el día... ...que no tenía falta del sueldo completo... ...y acordaban con la empresa... ...que iban a trabajar en la mitad... ...y otro la otra mitad... Oh, qué bueno. ...y trabajaban cada uno media jornada... ...y, y, y ganaban la mitad... ...hostia, me pareció una cosa maravillosa... ...¿me qué hago en la mar?... ...pues puedes creer... hubo por ahí una, una reta fila de comentarios sobre el tema... ...que cabrones, ya nos quieren meter esto, ¿no? otra explotación del obrer... ...pero bueno, pero vamos a ver, ¿qué quiere esa gente? Decían, indigno ganar, como me decía mi una... Y, dice, ...y parecería te no trabajar media jornada por, por 300 euros... Digo, no, pero yo que tampoco me parecía digno trabajar una jornada por completa por 600, hostia. Pues bueno, vamos a ver. Es que si uno es una mierda, lo otro es el doble de mierda. Claro, ahí está, vamos a ver. Yo estoy hablando un sueldo digno y partirlo a la mitad y que siga siendo digno, joder. Yo, mira, a mí, yo digo la verdad, a mí me ofrecen 500 euros al mes por trabajar... Cuatro eh, horas Cuatro horas, y ya ya está. acepto. Ya está. Yo acepto, yo no tengo falta de, de más. Sí, pues venite, Igual tengo la desgracia de que me venga una movida que tengo que gastar muchos perros. Pero te Joder, puede venir igual. Claro, está. Trabajar, hostia. El doble. Y que, uff, sí, sí. Yo, yo, madre claro. mía, cambio, cambio horas por. Uf, ahora mismo. Joder. Ahora mismo. Y a mí es gracioso porque cuando vienen en el trabajo en el que estoy, tengo incentivos por cumplir objetivos. Y los incentivos son perros. Claro. Entonces, bueno, sí. Si Fueron vacaciones. Claro. No sería mejor, hostia. Oye, que me... Si cubres esto, tal, tienes, por tanto, un día más de. Eh, efectivamente. O dos, o te... hostia, Coño, entonces hostia, iba a esforzarme no, mucho más no, en sacarlo. Más. Porque lleva Joder, ah, para mí eso sí debe ser un premio. Esto, más perres. A veces, desde el momento que resulta que, que ya tengo los suficientes y más de lo que necesito, pues tener todavía más. Bueno, luego vienen los que me dicen eso dámelos dámeles a mí. Bueno, me no, no joder, eh. Tampoco, es, tampoco. Pero bueno, va. Curra tú el work, work, de sí. Hostia, ya pueden dejarme hacer una cosa, una cosa Aquí, de ese, A ver si ¿sí? llegamos a tener work, sí, y luego ya, te ya, lo, ya lo ya lo repartiría si si falta. Corro bueno. pagado, porque acuérdame que tú contaste eso de, de que te tangaron alguna vez que trabajabas. Alguna, alguna. Fue el papu. Alguna, ya? alguna marché sin cobrar y... Me con la letia. Y sin estar asegurado y enterarme el último día y... hay sí, historias. Yo, por fortuna, por eso, no no pasé nunca. Mira que todo tenido trabajos a montones, ¿eh? Pero, uff, tuve sí, sí. la suerte. Yo siempre lo pensé. Digo, o si a mí me ha pasado alguna vez eso, oye, que... Tampoco sabes cómo vas a racionar. Porque yo también, en, en el sitio que estoy ahora, trago cosas que decía yo, esto no lo trago... ...si me pregunten ahí tres años... ...digo yo no me no... voy claro. a tragar yo por una... ...por eso... ...yo trago... ...al final trague, sí... Ome, ...hasta cierto punto... A ver, ...hasta cierto punto... Eh. lo digo... ...en el curro mientras... ...lo más importante y es que no... ...que no te falten el respeto... ...no bueno eso por, por supuesto... ...porque eh. por la calle pueden faltarte al respeto... ...y decir tú a la mira así... que tú digas ...pero en el trabajo... ...hoy a me toca algún jefe que, ...que sí que, que lo intentó... ...pero... Sí. ...pero sabes una movida... ...falaba el otro día aquí también... ...no sé si ya era con el bibliotecario... ...con el anabásico de decir, hostia, pero yo tú, porque estábamos hablando de algún tema tal, digo, hostia, pues yo en realidad tuve de algún jefe así lo que pasa es que, ¿sabes cuál era la movida? como a mí me la sudaba <ríe> que me echara o qué tal como que veía que no tenía nada que hacer contra mí, entonces atacaba iba por otros, a por otros que los, que sí que estaban pillados, porque igual tenían fíos o tenían familia y yo sé que tenían que conservar el trabajo, y eso es como eso tío". juegue, como eso juegue, para sí, sí, sí. mí que sí, ¿eh? Acuérdome de aquel cabrón que me llegaba a mí igual me decía: Oye, hoy hay una reunión a las 8. Y yo decía: Ah, no, yo oye, que salgo a las 7. Bueno, pero hoy a las 8. Digo, no, no, yo marcho a las 7. ¿Por qué? Digo, coño, a las 7 ya es mi hora de salir no, de, y coño el autobús. Hazla a las 6. ¿Pero qué tienes? ¿Algo que hacer? Pues sí. Digo, sí, tomar algo, quedé con una amiga. Entonces. Tengo que vivir paisano. Entonces ya llegamos un momento. Bueno, igual no hay trabajo para nadie ¿eh? si estamos todos así. Digo, ya, ¿qué vamos a hacer? Y quedaba como pillado. Y luego al que me te Había una chaval allí. Yo no llegué a, a tratarla demasiado. Yo en una administrativa salía todos los días en un asesero. Y el recuerdo que tengo llorando. O sea, ayer era terrible. Claro, claro. Pasa va, que bueno, que ya tenía Tenía un fío. Claro, jueguen y, y, y esa ayer era una movida. Jueguen con eso, tío. Y yo me acuerdo que yo, yo, yo trabajaba de tardes y esta de mañanas. Y topábala todos los días. De llegar y decir, coño, pero tú aquí todavía, sí, no, bueno, hay que acabar esto, hay que hacer lo otro, hay que. ¿Lo haga el jefe? Hostia, no, no, y el otro llegaba para allá y encima echaba y la bronca, y la de mi madre. ¿Ya mucho tira? Que sí, que sí. Hay mucho una movida, tío. Y, y, y la movida y era esa, que yo pienso que como a mí me decía eso, igual hay que prescindir. Yo, bueno, pues vale, <ríe> no quieres me... breva. A no tener hipoteca, a no tener fíos, tal, claro, claro. Ya, Ahí está la movida, dices, ¿tú tío. cómo? No, no, no. O sea, pues mira, además, mucho aquí en un bar, también. Dijeronme que era para una jornada completa y una jornada completa y tan completa, de 3 y 14 horas. Cojones, chaval, y, y, pero bueno. Y sonriendo. Y dije, no. mira, tío, yo, no, yo esto lo siento mucho, pero... Y luego diría eso de... La, y, pues, no, tío, luego sabes lo, lo que lo me faen? jode. Claro. Lo que me jode y luego que esas personas... Es, es, per, Además, esa persona, sí. luego por las redes sociales ahí. Apaleando, peleando. hace eso? Hay que, hay que estar, mío, Pero bueno, oye, luego tienen que ir para la cama y dormir tranquilo Y ahí eh. sí, ya, ya tienen el problema. Cajo la madre que los parió, no, tío. Que... Nada, y luego, a ver, sí que es verdad que, que que al final hay mucha gente que traga, porque igual tienen, tienen muchas necesidades, joder, y eso es verdad. Pero también es verdad que lo mejor, joder, si no tragáramos, tío. Yo pienso mucho con los con los demás porque llega un momento con los demás, igual con, con los demás compañeros míos, de ahora mismo. Llega un momento en el que ya no lle ya, ya no exactamente trabajar tragar por la necesidad. Y como que llega un momento que parece que la gente como que ama el su trabajo y piensa que es de ellos o Yo de, ver, de verdad que te lo digo, que sí, que, sí. que a veces véolo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego <risa> está la frase esa, que yo la odio. Hay dos frases que odio, Anedónico. La de donde pago, cago, pongo con ello. Me parece una frase de lo más Faltosa. faltoso y, uh -huh. y otra y la de y es lo que hay. Ah, y lo, que, y hay lo horrible, que hay tío. Es <risa> la igual que rendirse, tío. Y como, eh. no, joder, y lo que hay, si no hay otro. Cago, ¿cómo que y, y lo que hay? Y lo que quieres que haya. Exactamente, no, tío. siempre digo, la hostelería y es lo que hay que no tío no, no, y lo que hay es lo que, que se hay permite, aquí y lo claro. que hay en, en tu puto bar vas claro. al lado y no hay eso hay un tío asegurado ahí por ocho horas y, y con un sueldo no me digas que yo lo que hay y es lo que lo que dejamos que haya tío yo, o sea, yo, yo, yo mira ahora, ahora que lo dices que hay hay dos, dos frases en asturiano que para mí son el el eso el, el sumum y el, y el, lo contrario el pozo el pozo y la de hielo que hay la odio matadora, o sea, yo también matadora y, y, y la que digo yo que joder que ojalá todos nos pusiéramos con ella y yeah. La de Yetoponese, joder. Yetopones, y todo sale, hostia. <ríe> ¿Cómo me gusta esa frase. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Ajúdame. Además, en cualquier, en, en cualquier eh, momento de la vida, eh. Que sí, que sí, que sí. Yetoponese. Yetoponese, venga, tiras para adelante, joder. Y lo de hielo que y hay. No, no, lo que hay, no, no, no, lo hay. Que hay no joder, ¿eh? Luego coméntese a alguien y dices tú, no, es que esta frase tal y. Ya, joder, vaya fea que hay y tal, no sé qué, pero.. Pero pues yo lo que hay. Pero no os la vuelvas a decir, por favor, que no, tío. Terrible, terrible. Pero eso, yo lo que hay. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Yo, mira, tuve trabajo... Muy triste, muy triste. En que los compañeros, cuando yo te ponías un poco bravo, te eso de, es que yo lo que hay, y luego lo peor de todo, y es que también <ríe> tuve de alguno que me decía eso de, no, no, yo, oye, que soy un profesional, y entonces mi trabajo tengo que hacerse, y, y tengo que quedar dos horas más quedo, porque llega la obligación, y, y... bueno, anda, vale. Contra eso no hay que decir. Y, bueno, nada, nada. nada, nada. Ahí, Ahí está, es la, puerta cerrada, sí, sí. Pero si llega a pasar... joder, raposo, igual bueno, tú también lo viviste, llega a pasar en el pinón, hay los que pezqueye de ellos, hostia, yo acuérdame al de alguna vez la, la cola de los bocadillos, ¿eh? para, que, para los que no se llenan aquí y no conocen el tema, en el pinón folixa, mientras San Mateo una de las cosas que vendemos y que tiene mucha aceptación son los bocadillos, y cuando alguien nos pide un bocadillo, pues los camaretas tenemos que ir al... al mostrador de cocina, eh, a, a que nos dean el bocadillo. Y normalmente montes unos montoneres allí. Lo normal. Digo yo, en ¿eh, te siente. Que estamos ahí por gusto. Y qué tal, pues sería joder, pues oye, con el bocadillo Un espelez por los bocadillos. «¡No, ese pa' mí, ese pa' tal, ese... Oh. Y la gente allí gritando y la de mi madre dijo, «Pero bueno, vamos a ver, ¿qué sentido tiene esto?» «Ningún». «Nadie <ríe> no de ellos, ¿viste?» Y, joder, y, de, y de algún viejo que ahora ya viejos son pocos, casi... Mira, no tengo yo nada contra la, contra la, la gente mayor, de fecho para allá vamos, pero esos eran, había los... había de todo, porque había también de alguno que, joder, he hecho lo bastante de menos». Pero, pero había de algunos de los que de los que parecía que ya era de él, pero literalmente, ¿eh? Pero me lo dices o, o me lo cuentas. ¿eh? <risa> <risa> Podría contarte alguna historia, la verdad. Hostia. Pero bueno, eso es mejor olvidarlo. Oye, a mí, la más gorda que me pasó, una vez vino, vino una mega mía, pidióme no sé qué, una caiperiña tal. Y puse le iba a pagar, me dijo, no, no, no esta invitó te yo. Y tal, y yo seguía lo mío, luego quedé con ella para salir, y dice, oye, y si si paisano de pejote Digo, ese si nadie, uno de los de, de, de toda la puta vida y tal, que está ya como una carrapeta, así la cabeza. Digo, no, y es que después de que me pusiste eso, vínome y me ¿eso lo pagaste? Dice <risa> y, y, y, y yo, eh, no, púsomelo aquí el colegio y tal. Y me marchó todo mosqueado y tal. yo me cago en la pollita. <risa> ay, ay, ay, ay. No, ah, ya de ellos, ya de ellos, ya de ellos ya de, como, si fuera, como si fuera de ellos. Luego llena se la bocona. ¡Ay, Dios! Pero a bueno, ver. eso ya... A ver cómo llegamos nosotros a esa edad. Esa y otra también, hay que eso, reconocerlo. Pero eso no... Eh, eh, porque de esa edad había mucha peña por aquí sí, y, sí, no, fue, sí, y sí. no todo el mundo era así. Sí, sí, sí. sí. Entonces. También eso, ¿cómo llegaremos nosotros a esa edad? Yo espero que así no. Que <risa> ya que... te digo. Así de repugnante, por lo menos, no. yo Había incluso alguno, tío, de, de esta gente de la vieja escuela... Que, ...que ya murió, tío, que... ...sentilo, tío, y mira que no lo, no lo conocía más que de estar allí... O sea, ...de estar allí, de cruzar cuatro palabras... Y, ...y sentirlo la de Dios, joder, cuando... ...cuando faltó. E incluso, incluso esa misma persona... al de, de de alguna vez de, de casi llamar la atención irónicamente a otro de la quinta de estos que se creían que que era de ellos de fecho con esta misma frase de estar, yo que sé, pues eso estar allí esperando por los bocadillos tranquilamente llegaron uno de estos que se oh, tal, venga, rápidamente uno de calamares para mí, tal, no sé qué, qué. y decir este mirar para mí, el el paisano decir, joder ¿No te das cuenta ya que hay algunos que piensen que es de ellos esto? <risa> y el otro quedar ahí un poco agojonado, ¿sabes? No quiero volver a ver en la en el pilón, me dijeron este fin este año. Callao. No te quiero volver a ver aquí, me dijeron. Bueno Respuesta, pues yo a ti tampoco, ¿Qué hago, la ley. Que sea lo primero, Isti. Uy, cago la mano. No quiero volver a verte. Ay, coño, y es que. Claro, estás contando a mí, yo, yo siéntote. Sacaron, te, que arrimar hasta el micro. <risa> ¿Estás que claro, pues, decir... buscar una caladina? Claro. No, pero si sí, yo dijeronme que un paisano... No te quiero más, por aquí. Bueno, y tú no dijiste, yo a ti tampoco. Me <risa> fuera ahora mismo, dije, mira, me quedan 20 minutos pinchando y voy a cumplir mi horario. <risa> no, es que... voy a miraré. horario. Eh. Manda chido, huevo, fue, fue un espectáculo, pero Qué bueno. Ver... ya es verdad hay que reconocerlo que son gente oye que ya algunos inclusive pues lo reconocen ya oye tienen problemas por la edad por la medicación historias y bueno pues oye ¿qué vamos a qué vamos a hacer to, dos unidos pero bueno Bueno, anda, me vivo. Joder, me está prestando por la vida, yo quiero repetir. Oye, pues cuando quieras, yo estoy aquí todos los jueves y yo nunca eso decir a todo el mundo, oye, todo el mundo que desvaba a ¿qué tal? llevamos una hora y cuarenta minutos de programa. Sí, sí, aquí de sin problema ningún. Y fíjate, fíjate, te algo. lo ya te digo yo. Joder, joder. María, ¿sigues por ahí? Vamos a marchar ya, porque, bueno. Muy grande, muy prestoso. Y es la primera vez que hablo en, en directo con ella. Coño, pues, eh, oye, eh, pues ven más a menudo. Tengo a... que venir más. Tengo, ¿Sabe lo que pasa? Que los jueves tengo ahí una quedada siempre con, mm. con un asiente. Y, y hoy dije, hoy no. Hoy voy pero Pero, bueno, claro, pues, eh, puede puede repartirse también. Casi no tienes, voy a decirte más, no tienes ni que avisar. Sí, gusteme avisar. Ah, bueno, sí, oye, no, eso, prefiero, eso, eso como quieras. Prefiero avisarte, sí, que lo vi antes que llegué y, y, y pensabas es que no que hay nadie. Y le dije, me cae, llegó el reposo y luego apagó la luz. Digo, me cae, este me apagó la luz. Pensé bus, que te habías un cafetín ahí en el bar. Y, y digo, madre de Dios, no hay nadie. Ocurrióse más a mí, digo, este, este sí, fue tío, para el bar. Tío, <risa> ese, sí, jaja, jaja. Llevas típico que va a ir para el bar que tú, ¿eh? Pues sí, la verdad. Y yo, yo no soy mucho de bares yo, mira tú yo qué cosa. Fui más de salir, pero ahora salgo muy bien poco. Nah, yo ahora ya no salgo nada cuando ahora salgo ya. hago lo bien ya no. viste en las pichas fuiste a las pichas de me acuerdo Mira, se nos pone. Oh, yo soy muy charrango. Se la hemos llevado a Charro por Mire, tenía miedo. que te iba a venir. No te iba a saber decir, qué. que digo. No, no, pero no, no. Hostia, es un charlatán. Cojonudo. No cerraste la boca. Hostia. Qué grande. Joder, un día había que hacer algo ahí. Bueno, claro, nada. Iba a decir yo, pero claro, ya el chat. Coño, ¿no sentiste tú ese, Tienes que sentirlo. No sé cómo te tú lees. Que Fala María aquí. No lo oí. Hostia, conectamos por, por un. Un chat de voz. Qué grande. De, no me acuerdo si. Yo su voz pues, la conozco, ¿eh? Porque portal. un día felicitóme para pa un programa o algo así. Hostia, mandó pues, un audio pues ahí, sí, hostia, sí. Sí, oh. Ese día descubrí yo el, el tema de la, de la brutal. ¿Cómo se llama esto? Retraso, tío. Que hay para. Ah, sí. Que la igual señal hay 20 inter... segundos o más. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Tranquilamente. Desde de que yo hacía una pregunta hasta que ella la sentía y contestaba y llegaba, pasaba un pedazo. que en el que está en el podcast que hay en Archive eso tengo lo cortado y no se no se nota tanto pero pero en directo uf, y hay, hay, hay, sí segundos, sí sí hay 20 segundos o así. Hostia, hay un hay pero un viva, pedazo vive internet sí tanto viva y tanto. Internet. yo siempre lo digo igual que la rueda fue un invento de la de mi madre de aquella o la lavadora sí. hostia, eso, hostia, eso que es internet es que tú ahora pues gracias a internet puedes crear una rueda o una lavadora si, si si te pones coño pues a quién lo decía el otro día Porque, ah, porque, bueno, tuve una movida en el, en el, en el mi ordenador que llegué que el mi teclado chifló y de repente calcabes la, donde iba el, la tilde y, y salía, salía otra, otra, otra movida y tal. Y bueno, pues oye, no tuve más que buscar por internet poner el mi teclado, se volvió loco. Oye, encuentro 40.000 tutoriales para arreglarlo. Además, más, más todavía, encuentro 40.000 tutoriales pero en Windows. Digo, me cago en la puñeta, yo, yo tengo que ir... No lo escuches, Raposo, fue un desastre. <risa> no fue un desastre, <risa> mentirosa. Tengo que ser prestoso. <risa> fue prestosísimo. Tengo que ser muy prestoso. Joder. Que sí, que sí. Ya te diré cuál llegue. Exactamente. Más o menos fue un año por estas fechas. Pues mira que eh, te suelo fue escuchar. Porque aniversario. Y no, no pa... Eh... ¿Hm? No para limpiar la casa, ¿eh? No, no, pa yo para escuchar, para limpiar la casa pongo música. Sí, sí, a sí. mí pásame también, por eso pongo eh, el tuyo. Ahora pongo, mira, el de, con el de SK que hiciste, el último que Ay. hiciste Ska, bueno, saqué brillo hasta, hasta los bombillos. Oye, guay. Joder, igual el ska. Hostia, Viva. que sí, ¿eh? Ya, mira que, que tú... Tuvi... Ay, marchóse ese, pues... ver, sí. sé, el chat, te eh, damos aquí al... Al, al, al refresh pues sin palabras sí y, <risa> que, que, que, no, que no de eso nada de eso nada aquí el raposo va, va a jugar él ¿eh? y seguro que julga positivamente la, que la experiencia seguro que sí <risa> que, que no me acuerdo que estaba contándote yo a ah, lo de la, la movida esa que, que nada fue poner ...eso, salíme todo para Windows... ...para colón Windows... Y dijo, meca, pero yo tengo Linux... ...oye, nada, fue sencillamente poner... Linux. ...mi teclado chifló Ubuntu, sí, Linux... Venga. ...pum, ya está, sí, sí, arreglado... Sí. ...cualquier cosa que pongas, eh... ...hostia, claro... Sí, sí, cualquier y, decía, cosa. ...y decíame una rapaza... Y ...dice, meca, pues el mío también a veces... digo coño, pues busques en un momento lo arregles ...yo gracias a internet... ...cambié el, el, el sifón del fregadero de la cocina... ...arreglé la cisterna del retrete... ...planté tomates... Claro, ...y claro. cociné no sé qué sí, va, internet. ...y no tengo ni puta idea de, de ninguna pero cosa... De esas, pero... ...está todo ahí, bien utilizado es la, la hostia... ...ostia, sí, yo la primera vez que se me ocurrió... ...fue por lo de la cisterna, que me perdía... ...yo un fontanero, vino, arreglóme... ...aquello, no unos sé, hermanos mal, seguía perdiendo... me cago en la puñeta, está arreglo ...y entonces, bueno, yo tengo el ordenador en una habitación... Y, y, y lógicamente el baño está en otro sitio. Oye, pues pasé un vídeo de YouTube de cómo cambiar no sé qué pieza del. María, no, que <ríe> lo cuentas. Ah, te aguantas. Va a ser gracioso. Sí. Hoy, hoy me lo pases, hoy me lo pases y, y echo unas risas. Estoy queriendo convencerla para que una sección. Joder. Pero, pero no lo consigo, ¿eh? No lo sí, consigo. Oh. Pero carás, carás. Sí, oh. María, vas a caer. Claro. <ríe> algún día que algún día querrás. tiene que ser si sí, hombre mira que gu... no sería guapo joder que alguna cosa me la conectamos mandara conectamos con correr? nuestra enviada especial en Guatemala hostia verás Pum. una pasada pero bueno lo conseguiré poco a poco Sí. igual que si me dicen en FAI 10 años vas a tener un oyente fiel en Guatemala sí no, no, dos, dos. La mierda <ríe> <ríe> mira y ahora resultó ¿eh? Qué grande Alcuérdome la primera noche que, que se me metió aquí en el, en el chat, estaba yo con, con el morrayero mínimo, el chus, ¿no? y, y pidiónos un, un cantar, además llega al cuérdome, eh, pidiónos un cantar y tal, dicho me llena, yo eh, creo que fue esa noche, sí, la que me dijo, salgo de los de desde Guatemala. Y decíamos el otro, yo, esto ya es mentira seguro. Y decía, ella, sí, sí, que ya es verdad, pregunta ya al reposo. <risa> que ya, ya había pasado por el por el tu programa. Y pidió un cantar de los de los armenios estos, hombre, ay, cómo se llaman María, ¿cómo, ¿cómo se llaman los armenios? Joder, ay. Si esto no fue daún. Coño, si están ah, vale. eh, Son armenios, hostia, no tenía ni idea. B ya. Bueno, son, sí, son estadounidenses, pero, pero de, de ascendencia armenia. Dieron un concierto en Armenia, sí, que no me acuerdo ahora cómo se llama la capital, Bakú, me parece. Dieron un concierto, pero vamos, multitudinario decir poco. Yo creo que fue toda la población de Armenia a, a verlos tocar. <risa> <risa> son los armenios más más famosos del mundo, digamos, de los que queden vivos, que no mataron los turcos allá por pel, sí. los años 20. no por los años 10, me parece que fue cuando cuando se cargaron a media media o más, a más de media. Pero bueno, eso que, sí, sí, los tíos son descendientes y, y por lo visto, bueno, son con orgullo. Allá por lo visto en esas tierras, la gente decíamelo, bueno, pues uno que conocí hace muchos años, decíame que en Estados Unidos que, que no que no son estadounidenses. que son que si irlandés que si griego que si tal aparte de son todo eso que este este rapaz en cuestión me parece que ya era irlandés Dice, esto me irlandés, mi puta vida pero <risa> igual soy irlandés soy de ascendencia irlandesa y tal entonces soy soy irlandés movides movides extrañas a mí eso siempre me llamó la atención aquí en España daste cuenta que por muy nacionalista que sea aún y nacionalista del sitio donde nace Hay de todo, ¿eh? Sí. Hay de todo. Todavía ayer tomando algo eh, con un amigo mío, estábamos diciendo eso. Y decía, Joder, yo soy, yo soy asturiano, soy de en Oviedo. Uh -huh. Y había uno allí que decía, que no, que no, que tú eres español. Yo, bueno, eso es parte. Y no decía yo, pero a ver, sea uno español, Cagorros, nací en Oviedo, seré obetense, ¿no? O, o, o nací en Asturias, eh, Porque por esa regla de tres, si soy español, ¿no? entonces soy europeo. También, Si, claro si vamos sí. a, a lo que sea más grandón, ¿eh? a lo grandón, <ríe> sí. pues entonces soy del mundo. Básicamente, eso sí que, eso pero, sí que somos pero todos Pero bueno, eso al final, ye, lo, de, lo, que, lo que hablamos, ¿no? Divide y vencerás Cuando más dividida tengas a la gente Tú, sí. venga, ahora vamos a dividirlos entre los que se sienten españoles Y los que se sienten de la subcomunidad O los que... Me, me lo que nos dice María Qué grande <risa> Puxa guate Asturias Asturiana Producción Qué grande, <risa> qué grande ye La verdad que sí, ¿eh? Bueno. Cago la mar, como me toque el concurso ese al que voy, <risa> eh, pagamos tú un billete para que vengas a Radio Cuca. Venga, pues, queda de dicho? Si el raposo tres. gana el boom, ¿cuántos, sí, el de ¿cuántos millones ganes? ¿Cómo? ¿Tres kilos? Pero, Pote, chaval. No, no, pero bueno, soye, pero, y, bueno y, por, todo puede pasar, ¿no todo viste of Millionaire, la película esa sí, de sí, sí, tal? Es un... y que de repente me pregunten cosas que... Que algún día aprendí sin querer. Y Oye, ahí... y de todas maneras, Raposo, eh, yo como sumo sacerdote de la lesión de los multiversos, te puedo decir que hay infinitos universos paralelos claro en que... los que tú ganas 3 millones de euros. A lo mejor y este, no hay ningún paralelo. Igual que en este, tío. A ver, el paralelo pero... cero. Pues ya lo sabes, Marie, como y toquen los tres millones a de mi al Raposo, ¿eh? De mi palabra. <ríe> mi palabra. Vamos, ¿eh? ¿eh? vamos a buscarte, vamos a buscar. Vamos a recoger ta la, casa la, y cogemos pa a casa. Trae mucho para acá. Porque ya la hedonico montamos con el biom ahí con MA <ríe> de, de, de, y llevamos ropa allá. Y... Oye, oye que yo los aviones, mira uno yo está cojo, yo no tengo ningún miedo a volar, pero vas, ah, parece me muy incómodo. Son ¿sí? eh, son pesados. Sí, eh, son pesados. Uf. Yo sé lo de lo que menos me gusta de viajar y el el, el transporte, tío. Eh. Hay peñas que no, que gusta y sientas ahí y ponse... A mí no me entre les pates ya de mano. No es que muy pequeñitos tío. Y estás tío. ahí incómodo eh, y sabes eh. que son 12 horas en avión y su… No, no, eso y es lo peor. Uf. Yo, mira, por ejemplo, yo que sé, en tren En tren, tren pueden, da la gana claro. yo, oh, yo feliz en el tren Volaba más antes que se, podía, que se podía fumar Mira, que dice, cuenta Raposo ¿Cuándo? ¿Dónde sales? Ah, no. El lunes, el martes vamos a... No, El lunes, el lunes y el casting aquí en Oviedo Y, y si y si nos cogen Vamos <risa> para allá, ya os, ya os avisaré Puede ser mucha risa Yo eh, no veo el casting el Oviedo, Ay, el Oviedo. Que No, allá. no, no, el casting, hostia El casting ya aquí en, en el hotel este Que está ahí donde... El, de la calle San Francisco y luego ya se ah, no ya luego lo... Vamos bueno, pues, pues portarte bien no sé qué pedirán en el casting que seas gracioso que, que seas que así un poco que sí a ver, tú te que, pones que, que te que te desenvuelvas eh. Que no tengas vergüenza, supongo. Bueno, pues tienes que llevar un micro, ya sabes. Llevo que, una peluca, llevo una peluca. ¿Llevo Sí, sí, sí. Llevo un peluco enorme, sí, sí. Ya está y, hablado. Imaginas que estás en la, la radio, que estás a la hora del Raposo y, y vamos, coñete seguro. Y ya está. ¿Eh? <risa> bueno, joder, que sí, hostia. Luego ya los millones ya no sé si los sacarás, pero... Hostia, no está mal, ¿eh? Joder, a, yo, hostia. si. Ya lo dije, jubilo así a los que tengo a mi alrededor y cercanos y hasta luego, Lucas. Marcho por ahí. Hostia, qué preste, tío. por ahí. A ver lo que hay. Y olvidarse de preocupaciones, de no trabajar nunca más. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo justo, yo eso, lo justo no hay. Tres millones de euros, lo justo. Eh? Lo, lo, lo que necesita cualquiera. para jubilarse <risa> con cuarenta y un años que tengo. Joder, chaval. Quédeme otros cuarenta. Hostia, qué gozada. Faces ahí una división, sabes bien lo que puedes gastar al año. Y ya está. Y venga, tira y por y ya, está, y ya está, ya está. Hostia, qué pasada, tío. Mira, mando ganas dices, tú, si, si, lo que estás diciendo, si, si ganas estos tres perros, machás por ahí, pelpundo. Oye, y, y, y que yo, sin embargo, si ganara así un montón de perros o tuviera el futuro asegurado, lo que faltaría sería hacerme con una casina en el pico de algún monte, tío, y dedicarme allí a cultivarles mis cosas, a criar pites y, y a ser feliz. Cuántas narices, ¿eh? Qué, qué sí, diferente somos la gente. Yo, yo eso, compraría una casina ahí en el pico y... Y, y, lo, y de vez de cuando pagarías una vuelta al mundo. Coño, salgo, salgo por esta puerta y entro por la Además, de atrás. viajar con perres <ríe> tiene que ser la de Dios. Hombre, o sea, pues, eso sí, tiene que yo, ser yo, también que sí. una experiencia de, de la de mi mater. Bueno, ¿qué coño? Manda huevos. Yo sencillamente con los perros que tengo ahora de un sueldo, y ya cuando salgo, cuando marcho por ahí en, en vacaciones, o un fin de semana al llago, que marcho siempre de camping en ¿no? el millón, Porque me gusta ya el, el mero hecho de estar en un camping y decir, coño, pues voy a, en, en cuenta de, de comer aquí, de un bocadillo, voy al restaurante, camping, al camping. Sí. Claro, claro. Y mira todo son cuatro burros, pero sí, sí, joder, pues, despreocupes de, de todo. Ahora en este viaje, tío, ahí en, en, en Myanmar, que había una, en la salida del sol subían unos globos uh -huh. aerostáticos y... ¿Sí? Y bueno, eso creo que es un espectáculo de la hostia. Pero claro, no sé si costaba 300 pavos eh, en el amanecer o no sé qué. ¿Ah? Por eso, que ir y decir, hostia, mira, ¿puedo permitirme ese, ese lujazo? Subirme ahí. Sí que es la hostia. Oh. Pero bueno, disfrútenlo de otra manera. A ver que dice ahí María, aquí también hay monte <ríe> Anedónico y son más baratos. No sé, darás, coño, iba a decir yo, darás la patata, coño, vinda allá. ¿no? Hombre, tiene que darse ahí una patatina riquísima. Sí, donde ya es raro que se dé ahí aquí. <ríe> y además, pero ahí tu pinambos, que, que es lo que yo estoy. Mira, hay buena tierra para cosechar. ¿no? Patatina rica. A ver, a ver. Qué Com grande. compro un monte y ala pista. y venga por allá. Bueno, eh, Raposo, pues ya bueno Raposo vamos a poner otro cantar venga. si te parece y a sacar al perro y, y sí, sí. A, por, a, por mi, a por mi bestia Dalton básicamente a ver el motivo por el que tú tienes que, que marchar ye eh, un motivo muy guapo el perro que ye el perro eh. Lo triste y miserable y el motivo por el que tengo que marchar yo. Madrugar mañana. Que hay madrugar mañana, joder. <ríe> yo eso... madrugo también, ¿eh? pero como no oh, me cuesta. Vamos, me gusta madrugar tío. No, nah, a mí no me disgusta madrugar, pero madrugar para ir a trabajar. Ya, y otra cosa. Ay, joder. Y otra cosa. Si eh. fuera madrugar para besar a la huerta... Oye, te me he pasado de, de, de sábados que sé que va a estar bueno... levantarles a las ocho de la mañana y marchar para corriendo ya. para claro allá. Claro, es que para mí es ocho de la mañana y ahí tarde. Claro, ahí está. Yo cuando me acuesto, gústame <ríe> mucho echarme la cama a dormir, ¿eh? Pero uh -huh. cuando me acuesto lo primero que pienso, oye, hostia, qué gana que tengo que ser por la es mañana. el día a poder. No sí, sí, y a las seis, seis, y pico, y, oh, mira, ya estoy hostia, muy que... nervioso para oh, desayunar y ya, venga, va. Ah, oh, qué, su... qué suerte tienes. Ahora, a las 11 de la noche, yo, bueno, solo estar cao. Joder. Cao, pero por completo casi. Bueno, yo en realidad también, ¿eh? <risa> Los jueves porque aguanto bueno, para hacer esto, <risa> pero, pero vamos. De hecho comentábalo el, el otro día en la espicha del, del Pinón, el sábado, de decir, yo aquí, decílo a, a la gente y tal, te voy aquí y muy bien. Pero cuando daña a las 12 de la noche y sé que todavía tengo que estar hasta las 2 y media que salen los autobuses, pues... ¡Oh! yo ya estoy sufriendo. Pero después de la casadilla ya se acabó. ¿eh? Después de la casadilla ya. Bueno. bueno, y menos mal que este año pinchaste música curiosa. Oh, Pinchó pues... muy bueno el pistolero, sí, sí. Señor. Pues, sí podemos, sí, bailar un poquitín. Sí, señor. Un problema con los bafles y el exceso de volumen Nada, eso... que nos hizo escapar a algunos. Eso, oye. Hostia, <risa> Bueno, ya podemos ahora, Raposo. Ponemos a qué? No sé. Eh, oye, yo quiero poner el posa ese. Nunca no saber a el poner pausa? el posa. Pa... Vamos que... vais a sentir el, el el cortinac de de este año, ¿eh? no, que... Antes sentisteis el el posturac. y ahora a sentir el, el cortina y si luego de os acordáis de, de todo lo que escuchasteis esta noche que que y el verdadero resultado de y una de ¿Mm? las primeras canciones que escuché en mi vida esta tío un viejo no fastidies sí sí, sí de, de, de, de no sé si que escuché pero sí de las que Enrique y Ana, sin duda llegó uh -huh. una de las primeras canciones que tengo ahí y tal y esta tío cantando en no la Hostia. Esta. oye pues mira qué mayor motivo que hay para que o, sea cortina debiera pues... debiera ser postural pues, pero Arras. bueno vaya. Luis Ramonte. Un taberno meu compadre, fum polo vento, ving polo aire. Un taberno meu compadre, fum polo vento, ving polo aire. E com a cosa de encantament, fum polo aire, ving polo vento. E com a cosa de encantament, fum polo aire, ving polo vento. É pausa, pausa, pausa, i no me toc en la cosa. La consigna y no me toca la que la consigna. Repulsa, pulsa, pulsa y no me toque la que la cousa. Repulsa, pulsa, consigna y no me toca la que la consigna. La cosa, e bon se bon se no de toque la que la consigna. E bon se bon se no de toque la que la cosa. E bon se bon se no de toque la que la consigna. Me casi se teñe un gallo, chama miñana y me ten que darlo. me casi se teñe un gallo, chama miñana no me ten que darlo. Cuando me casi se teñe un pollo, chama miñana y no me ten que dar todo. Cuando me casi se teñe un pollo, chama miñana y no me ten que dar todo. E pulso y pulso y no Po ponce no me toque la que la E ponce ponce sigue no me toque la que la cosía O mano niño levaron o preso porque andaba co cara yo teso O mano niño levarváon o preso porque andaba co cara yo teso. O manolín yo hacía muy bien, no sé u no manda nadie. O manolín yo hacía muy bien, no sé u no manda nadie. E bonse bonse c'aire de toque aquella cosa. E siña. bonse sin que no toquen toque tierra cocina. E bonse bonse bonse no de toque. ¡Eh, no me toques darte la cociña! Bueno, pues nada, eh, terminamos. Hoy no vamos a terminar, no me voy a permitir. No vamos a, no vamos a terminar con, con, con descontos. Bueno, eh. Hoy no acabamos con que no te cojan, porque joder, hoy hay que terminar con algo más alegre o entre en alegre y, y menos alegre, no lo sé. Eh, Ya que estábamos hablando de Decibelius de y de su último disco, vamos a poner un, un tema del último disco de Decibelios. Decibelius de son aquellos, una banda de... Que bueno, al principio eran skinheads, luego ya no tanto. Empezaron allá en los años finales de los 80, principios de los 90, haciendo punk. Eh, haciendo punk hoy. Luego fueron evolucionando y ya al final eran, era rock. aquello el último disco, luego se separaron Le dieron al Ska también sí, El Ska, cifración muy buen Ska, es verdad Bastante, bueno, iba a ser mejor o sea, que El seminarista, Kunk. uy, tiene un temazo ahí muy... La verdad que sí Y ningún nombre de mujer, Así que empezaron siendo esquígetes, eh Sí, sí, sí, los decibelios de mano En el primer disco, bueno el, el la de Botas el, y Tirantes Botas y Tirantes en el EP pues, La de en, Caos, en la de Caos, joder de, de, Descubrí el otro día que era una Versión no, de Full Skins, sí, sí, sí, sí, sí. efectivamente Es sí, verdad, sí. joder, del, del grupo que, ¿Eh? me, que me aconsejaste tú Ahí para... estamos, ahí estamos un temazo. ¿Eh? Sí, sí. sí, sí, pues eran, eran Skins todos en el primer disco Luego en el segundo uno de ellos ya tenía Un aspecto así más de, de Yo qué sé, yo digo los Lo los lo, lo, <ríe> Patillonas Bigote y estas cosas y pelos más largos el, el último disco que no, ahora no me acuerdo el, el título eh, estaba producido por Rosendo o sea, que, te puedes imaginar el sonido ya era rock, Revolucionaron. rock puro y duro y la cuestión ya que ahora en el 2018, Xuntanos otra vez bueno Xuntanos no porque tal el, el que llega el cantante de toda la vida el fray y todos los demás yo pienso que son nuevos son nuevos parece que sí que se juntan en oficina un intento de juntarse de verdad los originales ahí como un par de años pero que por algún motivo no fraguó supongo que sencillamente porque se llevaban a matar o de alguna de alguna cosa por el estilo la cuestión es que el, el fray en cuestión eh, debió quedar bueno con, no sé si con los derechos pero sí si por lo menos con el derecho A, a usar el, el nombre de, de Cibelius que si en aquellos tiempos nunca quedó Esto es un temazo también. Estos macarrones. La ese, ese de Angelitos era, eh, efectivamente. Joder, efectivamente. Pero bueno, lo dicho, vamos a poner una que a mí está prestándome mucho del de último disco. Estí, esa es, alambradas de dolor. dolor. Eh, que puedes decir, oh dolor, que joder, anedónico, que, que negativo, qué tal. Hombre no, pero es que yo un SK y el Ska A ver el Ska puede falar de lo que le la gana que el SK siempre y alegre. <ríe> si los muy Scouts, efectivamente. Te mazo, mazo. Hay muchos tumones de Cebres. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Joder, otra banda a la que tengo que dedicar, que un programa entero. Qué Qué enorme. ¿Eh? Ya en un especial de estos de, de Ska de Loro de Pastillos cayó la de la de ningún nombre. Ningún hombre de mujer. Pero bueno, ahora va. Va a caer. Eh, alambradas de dolor de este disco de 2018 de Les Gens. bueno reposo un placer anedónico mil gracias espero que poder estar aquí pronto otra vez esperemos que vuelvas gracias y ¿Eh? si sigue con este programa Venga. igual de mañana María, marie, marie un beso un abrazo uy, uy, uy. ¿Qué Guatemala es se nos, es nos fue aquí el, el chat donde tal chat donde tal chat donde tal chat donde tal chat, chat ahí tal chat María. y eh, lo dicho ¿no? un saludo enorme de los de los dos, dos locutores asturianos a ver cuando pues por aquí a, a ver venga tal lo que toca es unir dar la mano y repartir comunidad internacional demagogia barata y falsedad europa farsante que nos muestra el pan con la piedra escondida una piedra mortal